Son las nueve en punto de la mañana... ...y les damos la bienvenida al programa La Glorieta... ...de este 3 de agosto, primer lunes de mes... ...hoy muchos están de vacaciones y por ello... ...este programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch... ...radiomarca, cambia de formato y les va a acompañar... ...durante las próximas cuatro horas, hasta la una del mediodía... ...momento en que nos ocuparemos de la actualidad local... ...con nuestros servicios informativos... ...pero antes, les adelantamos algunas de las noticias... que ocuparán ...hace lunes nuestras portadas... ...hoy es un día señalado... ...porque se cerrará definitivamente la corredora... ...una de las vías principales de la ciudad... ...al tráfico rodado... ...se inician las obras de peatonalización... ...con medio millón de euros de presupuesto público... ...y con un plazo de ejecución de tres meses... ...por lo que está previsto que terminen... ...a principios del mes de noviembre... ...hoy en nuestro programa sobre las diez y media... ...tendremos a la concejal de movilidad Esther Díez... Para que nos explique estas obras tan importantes, la reorganización del tráfico que se debe realizar y también los cambios destacados que va a sufrir el servicio del transporte urbano, del bus. ...público, el centro histórico se peatonaliza... ...y solo se va a permitir el paso de los vehículos... ...de residentes y negocios, también hoy... ...el sistema de la hora deja de estar activo... ...el aparcamiento en zona azul será gratuito... ...como todos los meses de agosto... ...pero este mes vendrá muy bien para modernizar este servicio... ...ya que para el mes de septiembre se podrá pagar con el móvil o con tarjeta de aparcamiento... ...el servicio de la hora, según explicaron la pasada semana los responsables del equipo de gobierno. Escuchamos a la concejal de movilidad, Esther Ríez, concretando este asunto de la hora. Vamos a escuchar a Carlos González primero la principal virtud que tienen los nuevos equipos es que fundamentalmente permiten el pago con los anteriores solo permitían el pago con monedas, este permiten el pago que a través de aplicación de móvil permiten el pago también con tarjeta y permiten que mediante la introducción de la matrícula eh, se puedan beneficiar de los distintos aspectos que estén previstos en la ordenanza para los distintos tipos de vehículos. Por ejemplo, saben que eh, la ordenanza municipal de la hora en Elche exime del pago en las dos primeras horas a los vehículos híbridos y eléctricos. Estas serán las declaraciones que realizaba el alcalde, dando a conocer esta importante inversión y también hacía declaraciones sobre este asunto Esther Díguez. Y sabéis también pues que atravesamos en un momento de replanteamiento de la movilidad en términos generales en el municipio. Eso implica también un replanteamiento de la zona ahora. Tenemos comerciantes de otros entornos donde nos han solicitado poder implantarla y, bueno, pues ahora en lo que queda de año haremos un trabajo para eh, rediseñar la zona ahora, actualizarla según las demandas de los comerciantes. También de los vecinos porque recordemos que existen otras modalidades lo que se hace es favorecer que sean los vecinos quienes tengan esa prioridad a la, a la hora de aparcar y también ¿no? hoy en nuestra ronda de noticias hablaremos de la evolución de la pandemia por desgracia hay que recordar que los contagios se han disparado en este mes de julio y a la espera de que la consejería de sanidad actualice de nuevo los datos esta misma tarde en rueda de prensa el viernes la consejera de sanidad ana barceló ya confirmaba un brote más en elche en esta ocasión detectado en el ámbito laboral ...con cuatro positivos. El pasado viernes entrevistamos al director... ...del Departamento de Salud del Vinalopor... ...Rafael Carrasco y nos confirmaba... ...que la evolución de los contagios... ...aún no ha llegado a impactar en nuestros hospitales... ...porque el perfil de las personas contagiadas... ...ha cambiado, esto es lo que nos decía. Entonces eh, hay que decir que el perfil del, del paciente... ...es diferente a cuando estábamos en plena pandemia...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 Y dejando de momento la situación de la pandemia, en Elche se celebró el Festival de Cine Independiente, ya lo saben, durante toda la pasada semana y en la, en la gala de clausura, que tuvo lugar el viernes por una noche, se entregaron en el Or del Chocolate los premios y la leyenda dorada del citano Chema García y Barra ganó la 43 edición de este Certamen de Cine de Autor. ...organizado por la Fundación Mediterráneo... ...la trayectoria de este cineasta y licitano... ...le ha consolidado durante los últimos años... ...como un referente dentro del panorama... ...de nuestro país cinematográfico... ...sus películas de ciencia ficción doméstica... ...han sido seleccionadas en festivales de todo el mundo... ...y por otro lado, Regina se llevó el premio... ...al Mejor Corto de Ficción... ...y 18 meses, descifrando los ojos de Dulce... ...mejor documental... ...Saber perder fue el corto más votado por el público... La gran mayoría de los participantes no pudieron acudir a la gala de clausura por esa situación extraordinaria que nos ha tocado vivir y los organizadores entregaron la palmera de plata a modo de homenaje al sector de la cultura. Y en la página de sucesos, cambiando de asunto, les contamos que la policía local ha descubierto en Saladas, en la pedanía de Saladas, una granja con un matadero clandestino de animales para la fiesta del cordero. La unidad de medio ambiente de la policía local ha denunciado al titular de las instalaciones y a las personas que presuntamente participaban en los sacrificios de los animales como en las ventas de la carne. Los clientes transportaban la carne en sus coches particulares sin las mínimas condiciones higiénico-sanitarias. Las denuncias se han interpuesto por infracciones graves y muy graves y se enfrentan a multas que van desde los 3.000 euros hasta el 1.200.000 euros, la muy grave. También los agentes levantaron un acta de infracción a los presuntos compradores por transporte irregular sin reunir las medidas eh, sanitarias exigibles en el caso de los despieces, así como por el transporte de animales vivos en coches particulares. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. ...y la Junta de Gobierno en la reunión del pasado viernes... dio un paso decisivo para adjudicar... ...la contrata de limpieza y basuras del municipio... ...se trata de la contrata más importante... ...la más cara del Ayuntamiento... ...ya que aglutina a 400 trabajadores... ...y la más cara porque sale por un canon anual... ...cercano a los 30 millones de euros... ...durante los próximos cinco años... ...y a partir del quinto... ...algo más de 30 millones de euros al año... ...de las cuatro empresas que se han presentado... ...la primera clasificada... ...ha sido la actual adjudicataria URBASER... ...esta UTE, por tanto, será la adjudicataria de este servicio... ...por lo que tendrá 10 días hábiles para presentar toda la documentación... ...y formalizar así la contrata. El Gobierno local espera en septiembre poder adjudicar de forma definitiva... ...este servicio, según explicó el concejal de limpieza... ...y también portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez. Y que esto nos permite que a la vuelta del mes de agosto en las primeras juntas de gobierno del de mes de septiembre, siempre y cuando el primer clasificado haya presentado correctamente toda la documentación, podamos adjudicar definitivamente el servicio. nos gustaría recordarles que se trata, como he dicho, un servicio muy importante, un servicio que se adjudica por 10 años, por un canon anual de 28,1 millones de euros, que como saben, una vez esté totalmente implantada la orgánica en el quinto año, se incrementará en 1,9 millones de euros más al año a partir del quinto año. Y que esto Pues en cuanto al sistema de recogida de basuras para el centro peatonalizado, el concejal del área, Héctor Díez, dijo que de momento, hasta que no se formalice la contrata, no se podrá dar a conocer la propuesta de la adjudicataria para acometer este servicio en el centro. Además, Urbaser tendrá que acordar con el ayuntamiento el plazo para poner en marcha la nueva contrata, así como el calendario para ir implantando los nuevos servicios que se contemplan, como la reforma recogida selectiva en las zonas industriales o el barrido diario en estas con maquinaria en estas mismas eh, zonas industriales. 101.4 Teleel Radio Marca. Y el equipo de gobierno también aprobó adherirse en la Junta de Gobierno del pasado viernes al Plan Provincial de Obras de la Diputación, el Plan Planifica, que va a permitir destinar 3 millones de euros a la modernización de instalaciones y servicios de Elche. Se aprobó en Junta de Gobierno esos tres proyectos que presentarán a la Diputación para poder rascar algo de esos 3 millones de euros del Plan Planifica planifica. Así lo comentaba el concejal del área y portavoz de la Junta Héctor Díaz. En primer lugar la modernización y la reforma de instalaciones deportivas en Pedaníes. En este caso es un proyecto de 1.250.000 euros que persigue por un lado la modernización del polideportivo de la Marina, la conversión del campo de fútbol de las vallas en césped artificial y la reforma de los vestuarios de los polideportivos de la ALTED, Torrellano y La Olla. 1.250.000 euros en este proyecto, que, como he comentado anteriormente, el 55% lo tiene que aportar el ayuntamiento y el 45% la diputación del cárter. Esos son los proyectos que van a presentar... ...pero también quieren eh, poder conseguir subvenciones... ...para la construcción de un nuevo centro social... ...en Arenales por 1.300.000... ...y las obras de mejora de accesibilidad... ...y ordenación de estacionamiento... ...en calles del Elche por 620.000 euros... ...el portavoz Héctor Ríez ha explicado... ...que tras la aprobación de su adhesión a este plan... ...y de estas actuaciones por parte de la Diputación... ...será la mesa de contratación del Ayuntamiento... ...la encargada de la redacción y licitación de todos estos proyectos. Y el Partido Popular criticó al equipo de gobierno por haberse quedado desierta la adjudicación para adquirir vehículos nuevos con el fin de renovar la antigua y obsoleta flota de vehículos de la Policía Local. Así lo denunciaba el pasado viernes el portavoz popular, Pablo Ruz. Bien, una más. Hemos sabido que la adjudicación para la compra de los nuevos vehículos de la Policía Local ha quedado desierta. Los argumentos que ha dado el equipo de gobierno son de vergüenza, en la línea de lo habitual de los señores que intentan gobernar la ciudad de Elche o que están gobernando tan mal la ciudad de Elche. Esta se suma a la convocatoria desierta de la adjudicación del restaurante del parque y a tantas acciones fruto de la irresponsabilidad y de la, y de la negligencia en la que vive instalado el equipo de gobierno. Bien, el argumento ha sido, desde luego, muy clarificador. Es que se quedó colgada porque coincidió con la pandemia es absolutamente de una irresponsabilidad increíble. Nosotros vamos a seguir haciendo oposición. El equipo de gobierno no lo puede hacer peor en todas las materias, también en esto. Esperamos que se pongan las pilas, que re el que re el propio pliego y que cuanto antes la policía local tenga unos coches dignos de la mejor policía de la Comunidad Valenciana. 101.4 Tele Elche Radio Marca. Y cuando son las 9 y 13 minutos y tenemos 26,6 grados de temperatura, terminamos este repaso a la información local con las declaraciones del alcalde Carlos González sobre el Elche Club de Fútbol. El alcalde aseguró ayer que cualquier solución justa pasa porque el equipo juegue el playoff de ascenso a primera división. Quiero manifestar todo mi apoyo al Elche Club de Fútbol, a la entidad como tal y desde luego a la plantilla y a su entrenador. Considero que estamos ante un despropósito monumental que perjudica gravemente la imagen del fútbol profesional español. Es auténticamente inconcebible que a fecha de hoy el playoff esté en el aire y no se sepa quiénes son los equipos que deben participar. A mi juicio, cualquier solución justa pasa necesariamente porque el Elche Club de Fútbol dispute el playoff. Es urgente zanjar esta cuestión y posibilitar de inmediato la reanudación de la liga con la promoción de ascenso. Hemos cerrado este repaso de la información local Así hemos empezado nuestro programa La Glorita de hoy Que a partir de todo este mes de agosto Comenzará con las noticias locales Para a continuación seguir con la música de siempre Vamos a comenzar con buen ritmo Con la pegatina Algo de mí Algo de mí ya se marchará irá contigo Algo de mí ya Se marchará Se irá contigo No éramos mi plato favorito El ingrediente secreto Faltó yo Nunca me debilito Pero me estabas Matando el sabor Antes de ver el fuego Quemar Me la sin mirar Le regalo a tu soledad Mis ganas de volar Algo de millar Se marchará se irá contigo Algo de millar Se marchará Se irá contigo Se irá contigo A menudo no te entiendo, todo afuera y tú pa' dentro Tus segundo a meternos, no me hagas perder el tiempo Ya no he parejado que rimar, una serenata pa' olvidar Que no me vales, que ni me hueles, que ya no voy por donde quieres No le he a tu soledad Mis ganas de volar y saltar y bailar y cantar Algo de brillar, se la marchará. Se irá contigo Algo de mía se marchará Se irá contigo Se irá contigo Se irá contigo Te pido que te des por aludido Que te vayas con tu ruido A callar otra canción Y date tú también por enterada no hay alivio en una musa que perdí. Antes de ver el fuego quemar, me lanzo sin mirar, no le regalo a tu soledad mis ganas de volar y saltar y bailar y cantar. Algo de brillar se marchará. Se irá contigo alguna ah, dia se marchará Se irá contigo Se irá contigo Se irá contigo Se irá contigo Será contigo Bueno se mía se, se marchará Se irá contigo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 Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Cocinas de la prestigiosa marca italiana Arancudine a partir de tan solo 6500 euros. Y te regalamos un lote de electrodomésticos Whirlpool. Además podrás pagarlas en 39 meses. Las verdaderas rebajas solo en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Te toca pasar la ITV? No te preocupes, en Juan Agullo Citroën te lo gestionamos todo, sea tu coche de la marca que sea.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 y seguimos con más música vamos a escuchar la voz de Shirley Basie something in the way he attracts me like no other lovers don't want to leave him now You know I believe in hell Somewhere in his smile he knows But I don't need no love Something in his style that shows me you don't want to leave him Now you know I believe in love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 Y no te pierdas en el programa especial de Teleelch, La Coeta Diaria. En Pirotecnia La Alba y Piroelch, estamos contigo. Estamos con las fiestas. La Glorieta, con Rosario Alonso. Quedan cinco minutos para llegar a las nueve y media de la mañana. Tenemos 26,6 grados de temperatura y seguimos escuchando a las grandes voces femeninas de la canción. ¿Qué les parece si les dejamos unos minutos con Dayana Craolía? will hide on me There is oh such a hungry yoke burning inside of me And it's torment won't be through till you let me spend my life making love day, day and night Night and Till you let me spend my life with you Night and day Pues hay canciones que nos ayudan a afrontar el día con mayor optimismo y como lo necesitamos hay letras que nos enganchan como las compuestas por Joan Manuel Serrat, todo un maestro y un artista muy querido, tanto que va a tener su propio musical basado en sus canciones. Un grupo de artistas iba a empezar los ensayos de ese musical pero el COVID apareció y congeló todos sus planes el pasado mes de marzo. La historia de estos artistas es como la de tantas otras personas que confinadas en casa han esperado a volver a los escenarios, algo que han hecho tímidamente, pero estos artistas no estuvieron de brazos cruzados y gracias a su talento y energía consiguieron grabar vídeos como este avance de lo que será el musical, aquellas pequeñas cosas. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre la experiencia para comenzar Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar No cositas que se espuma, asómate y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día, tú lo no que no tant dia és possible recuperar un exempleu de no ves escapar ¡Cuánto me roguería lo no impuesto para ti! No lo digas en la retara y siéntate al vestir. Pelea por lo que quieres si y no desesperes que si algo muerta bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puedes ser un gran día. ¡Duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro por él!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 La glorieta con los maria pues seguimos avanzando en el programa la glorieta de este lunes 3 de agosto el primer lunes de mes ...y el primer lunes para para muchos de ustedes que están ya de vacaciones... ...pero nosotros seguimos aquí en el programa La glorita ...y hay mucho que contar sobre todo del Enche Club de Fútbol... ...las tertulias, evidentemente hemos dicho que la el programa cambia de formato... ...porque no tenemos el bo Elch bondía ...ya que Antonio Bazán está de vacaciones... ...con lo que comienza, siempre va a comenzar con ese repaso de las noticias con un pequeño boletín informativo a las 9 de la mañana para continuar con las entrevistas, la música y el entretenimiento porque también vamos a estar hasta la 1 del mediodía así que esa tertulia deportiva que teníamos los lunes a las 10 de la mañana hoy la adelantamos y la adelantamos porque hay mucho, mucho, mucho de qué hablar José Antonio González Muy buenos días, tú no te has ido de vacaciones Muy buenos días Ros, eh, aquí estamos Al pie del cañón, tomando esta semana Y veremos a ver si tienen que ser eh, Más días eh, las riendas eh, De los deportes aquí en Tele y Radio Marca Porque tenemos a Paco Gómez de vacaciones unas merecidas vacaciones Para para Paco después de esta temporada Tan tan larga que, que parece Interminable, que, que todavía no se acaba Y que vamos a ver finalmente Cómo se resuelve bueno, para el Elche Fíjate si será grave el asunto del Elche Que Paco Gómez Se ha ido de vacaciones harto yo creo que harto sí, de esta situación sí, sí, porque sí. hasta ayer por la tarde no me lo no me co no lo comunicó dijo mira Ross, me voy porque no sabemos qué va a pasar con él el checle de fútbol sí así es Ross. Él, él por un lado y por otro el alcalde vamos a escuchar las declaraciones y luego me lo analizas todo lo que ocurrió ayer porque tuvo que ser que esto va a acabar eh, judicializado seguro eh, empezó con un escándalo y ahora el escándalo es mayúsculo vamos a escuchar al alcalde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 Bien, cualquier resolución pasa porque el Elche juega el playoff, precisamente no se llega a una solución porque el Elche juega, quiere estar en la sexta posición y todos quieren arrebatarle esa sexta posición. Claro, desde el punto de vista ilicitano, eh, lógicamente la decisión que tiene que tomar al final el comité de competición no entendemos eh, que no sea otra que al final el equipo de Pacheta sea la escuadra en segunda división. ...que participe en ese play de ascenso a primera división... ...lo que pasa que eh, con el paso de los días... ...con eh, el paso de las noticias... ...este caso ya complicado de por sí... ...parece que se va enredando un poquito más... Eh, ...si quieres vamos a empezar a analizar... Eh, ...lo que ocurrió ayer... Lo ...venga, que... vamos a ver... ...qué guerra de comunicados hubo... ...porque tú eres periodista y supongo que ayer... Vuelta a empezar, lo mismo, el mismo calco que ocurrió el domingo anterior Sí, porque, bueno, tuvimos dos comunicados concretamente El primero por la mañana del Elche Club de Fútbol, eh, que ahora pasamos a repasar Y enseguida llegó la contestación del fue eh, en Fuenlabrada, eh, el comunicado del Elche, que es el segundo del fin de semana, porque hay que recordar que el pasado eh, viernes se hizo otro, mucho más eh, liviano, más sereno, defendiendo también sus intereses después de conocer la eh, primera resolución del comité de competición, que rechazaba la propuesta jurídica. Eh, que había elevado el juez instructor Ricardo Esteban eh, Díaz eh, de dar eh, por perdido el partido ante el Deportivo de la Coruña al Fuenlabrada. Esa eh, propuesta eh, como medida cautelar se rechazó y el ECHE enseguida salió eh, al paso con un comunicado eh, informando que iba a presentar de nuevo alegaciones para defender sus intereses porque entiende que es el eh, único perjudicado en la dilatación de, de todo este proceso. Te he dicho que a lo largo del fin de semana hubo dos comunicados, podemos con por parte del Elche, incluso tres, ¿no? porque la plantilla y el cuerpo técnico hicieron otro el sábado, este sí bastante más duro, y bueno, pues eh, definiendo la situación que está viviendo el fútbol español, concretamente la segunda división, eh, en estos meses de verano una situación eh, bochornosa, ¿no? y los propios jugadores y el cuerpo técnico del Elche exigen que se dé ya una solución justa y rápida, pero si vamos directamente a lo que pasó en la jornada de, del domingo, el elche emitió un nuevo comunicado en el que eh, cargó duramente contra el Fuenlabrada... ...y le acusó de obstruir eh, el caso para buscar su propio beneficio... ...y es que el club ilicitano denuncia que esta situación es un claro perjuicio... ...tanto ahora como para la planificación deportiva de la próxima temporada... ...y decía algo así como el comunicado de Leche... ...que en relación a los hechos de los últimos días y a esa no definición... ...de una fecha para disputar el play de ascenso a primera... ...el Elche defiende eh, pues a través de un nuevo comunicado... Eh, ...sus intereses en el caso fue en Fuenlabrada... Eh, ...necesitan que haya una solución eh, inmediata... ...ya que hay un claro perjuicio tanto ahora... Eh, ...como en la planificación de la próxima temporada... ...en ese sentido la entidad frangiverde que afirma... ...que hay cuatro equipos seriamente perjudicados... Eh, perjudicados ...entre ellos es el Elche... ...que está poniendo en riesgo la salud de su propia plantilla... ...entrenando sin saber fecha para competir y aumentando cada día el riesgo al que se expone. Y te leo algunas eh, frases textuales del escrito frangiverde. No puede ser que el infractor sea el principal beneficiado. Además, se eh, destaca que el hecho infractor del Fuenlabrada es flagrante, tan relevante y evidente que no hay necesidad de mayores pruebas. Y la entidad del Martínez Valero también asegura que incluso ocultó los casos el Fuenlabrada, según sus propias manifestaciones. La conducta del equipo madrileño fue negligente y ahora se convierte en rayana con el dolo y la obstrucción de la instrucción del caso. Además su manera de actuar alteró la competición y el orden deportivo y es que en el Eche están muy enfadados también con el Fue en Labrada porque entienden que están dilatando todo este proceso y el gran perjudicado es el equipo Franjiverde. Como te digo, el Fue en Labrada a los pocos minutos Contestó con otro comunicado, eh, dijo que eh, no podemos nada más que lamentar el comunicado emitido hoy por el Elche y el club madrileño que se reserva también el derecho a emprender acciones legales por las acusaciones vertidas por el club eh, ilicitano. El Fuenlabrada que dice que hablan de conductas negligentes e incluso que rayan con el dolo cuando Comité de Competición y de la Federación Española de Fútbol y el juez de disciplina social de la Liga han manifestado que no hay indicios suficientes para eh, que así lo indiquen explica además, por otro lado defienden eh, el Fuenlabrada en este caso que no obró de forma que adulterase la competición como señala el club licitano y dice el club madrileño, queremos recordarle al Elche que si considera que la competición fue adulterada por no jugarse todos los partidos al mismo tiempo debería elevar su queja a las instituciones deportivas competentes, es decir, a los que tomar la decisión, la Federación Española, la Liga y el Consejo Superior de Deportes. En conclusión, el labrada que considera que es una víctima más eh, de una situación en la que insiste en que la única solución posible, bajo su punto de vista, es que finalice la jornada 42 con la disputa del Deportivo de la Coruña, labrada Así que, como puedes ver, Ros, cada uno defiende lo suyo claro. y es el comité de competición el que va a tener la última palabra. Pues sí, como siempre. Eh, pero en estos momentos, vale, eh, sabemos que están enfrentados el Elche, el Fuenlabrada, en un lluvia de comunicados y amenazas con que esto va a terminar en los tribunales, pero el asunto es, eh, ¿están entrenando ya el deportivo? ¿Qué, qué, qué hace el deporte? ¿Y qué está haciendo Fuenlabrada? ¿Y qué está haciendo el Elche? Mira, pues empezamos por el Elche, que está citado a, estaba citado a las 9 de la mañana en el Estadio Martínez Valero para pasar unas nuevas Eh, ...pruebas PCR de control para seguir confirmando que no hay ningún caso positivo por coronavirus en la plantilla ilícita... ...y lo curioso es que en esta jornada de lunes por tercer día consecutivo el equipo de Pacheta no va a entrenarse... ...es curioso porque desde que el club ilícitano regresó a la actividad deportiva después de los meses de confinamiento... ...prácticamente podemos contar con los dedos de una mano... ...los días que han tenido libre... Eh, ...en ese sentido pues Pacheta ha decidido levantar el pie del acelerador... ...porque la realidad es que... Eh, ...los jugadores, el cuerpo técnico siguen trabajando... Eh, ...y eso que todavía no tienen la, la confirmación... ...de que vayan a poder jugar ese promoción de ascenso a primera división... ...los jugadores deberían de estar en condiciones normales... ...de vacaciones... ...y con esa incertidumbre que reina ahora mismo en la segunda división... ...respecto a la disputa de los playoffs offs Eh, de momento ya va a ser el tercer día consecutivo en el que la plantilla del leche no entrene. Eh, se sigue esperando también la resolución final del comité de competición, que ciertamente no sabemos cuándo puede ser. Está previsto eh, que se reúna este mismo lunes, pero bueno, estamos a la espera de, de noticias. Eh, respecto al Fuenlabrada, comentar eh, buenas noticias, que la mayor parte de la expedición del club madrileño que... Eh, Se desplazó hasta La Coruña, donde allí se produjo definitivamente el brote por COVID-19. Ya se encuentra en Madrid el equipo de José Ramón Sandoval, que ya ha empezado con los entrenamientos, eso sí... Son entrenamientos especiales porque eh, son los denominados entrenamientos de la fase 1, ¿no? Cuando se terminó el confinamiento de tres meses para la vuelta del fútbol, eh, decíamos que iban a pasar unas primeras sesiones en las que los jugadores se entrenaban de forma individualizada para tener el mínimo contacto posible entre ellos. Pues bien, al el labrada está así ahora mismo. Al haber tenido ese brote de coronavirus hace apenas una semana, recordemos, con 28 casos, eh, ya prácticamente están todos... Eh, recuperados, competir será otra cuestión, y José Ramón Sandoval, el técnico del Fuenlabrada, que ayer mismo en su cuenta de Twitter emitió un mensaje en el que pedía que los órganos competentes tomaran ya una decisión eh, y pusieran un horario para que se disputara el Deportivo de la Coruña-Fuenlabrada. Eso respecto al conjunto madrileño y el tercero, que es el Deportivo de la Coruña, directamente está de vacaciones, Ajá, eh, cuando crezaste. Hace dos semanas, porque hay que recordar que Eh, en esta jornada de lunes, 3 de agosto, se cumplen ya dos semanas desde que se produjo claro. todo este follón. Pues bien, al martes siguiente los jugadores del Deportivo, a sabiendas ya de que estaban eh, descendidos deportivamente, que ya claro. solo le queda eh, intentar conseguir la salvación en los despachos, se marchó de vacaciones. Eh, además, muchos jugadores ya a lo largo de estos días se han despedido del club, o sea que... Pero entonces, ¿el Depor jugará o no jugará contra el Fuenlabrada si al final la solución pasa por fastidiar de nuevo al Elche Club de Fútbol? ¿Y el... repetir ese, o disputar ese encuentro aplazado entre el Fuenlabrada, La Coruña y el Fuenlabrada? Es muy curioso porque fíjate, si la semana pasada la Liga a través de un comunicado proponía a la Federación Española de Fútbol que el Elche era equipo de play-off, porque poco menos que el Fuenlabrada había renunciado a jugar el, el partido contra el Depor muy pues bien, siete días más tarde, eh, ayer conocíamos la noticia, eh, domingo por la tarde, eh, la Liga había citado también para este lunes a la plantilla del Deportivo de la Coruña para que se pasaran los mismos test que va a pasar el leche esta mañana y que también pasará el eh, Fuenlabrada. Son test rutinarios eh, de cara a jugar un partido de fútbol, por si acaso se pudiera jugar el partido contra el Fuenlabrada, el Deportivo de la Coruña Fuenlabrada, el próximo miércoles cosa que no hay horario fijado ni hay fecha para el partido, pero la Liga, por si acaso, había citado al Deportivo, el Deportivo le ha contestado, lógicamente sus jugadores están de, de vacaciones y no creen que ahora mismo las circunstancias se adecúen al protocolo sanitario de la Liga, del COVID-19, por eso la respuesta del conjunto Coruñés en el día de ayer al inspector de la Liga fue que reconsiderase la decisión, esta citación para este lunes, lógicamente el Deportivo no se va a presentar, Y es muy curioso porque tenemos aquí un lío montado, bueno, en el que cada uno defiende lo suyo. Yo creo que el deportivo, eh, lógicamente, no es partidario de jugar ese partido, claro. a no ser que se repita de forma íntegra toda la jornada. Eso es lo que iba a preguntarte. Una solución que no, no, que no, no se va a dar. No, nadie la pide. En estos momentos, eh, solo el Elche y el Juan Labrada están... Eh... Pues con ese cruce de, de comunicados bueno hay varios no porque luego tenemos también al numancia que, que defiende lo suyo para intentar salvarse el propio rayo Vallecano que incluso la semana pasada llegó a plantear la posibilidad sí. de jugarse el playoff a un partido contra el leche es decir unas soluciones totalmente disparatadas yo te digo que pero ayer ayer quienes estaban en la palestra Sí, ayer solo los comunicados de, de Leche del ECHI y del Fuenlabrada. Los demás callados, viendo el espectáculo. Efectivamente, sí, sí, sí. Y bueno, te digo que la jornada 42 no se va a repetir porque, bueno, es un auténtico disparate, ¿no? Ya lo dijo también el presidente Javier Tebas hace unas semanas. Pues si el alcalde ayer hacía estas declaraciones es porque se necesitan en estos momentos la afición. Supongo que las redes sociales también estarían... Vamos al rojo vivo. Sí, la afición está enfadada, está también desesperada. El viernes cuando se conoció esa primera resolución del Comité de Competición, la verdad que fue un jarro de agua fría. Hay que decir que esa decisión tam, no es la decisión final, no quiere decir que el Leche ya no vaya a jugar el play-off de ascenso. Eh, explicaba la el secretario de la Federación Española de Fútbol en el escrito que se trataba de una medida cautelar que de haber sido aceptada Eh, hubiese ocasionado un daño irreparable para el equipo perjudicado que en este caso era el Fuenlabrada. Es decir, si esa medida cautelar se hubiese dado por válida, darle el partido por perdido 3-0 al Fuenlabrada, el equipo se, de playoff sería ya el Elche y el Fuenlabrada hubiese perdido esa opción de, de disputar la, la promoción de ascenso. Por eso no se toma al final eh, esa decisión cautelar, no porque se hubiera producido un daño irreparable El caso se sigue investigando, quedan en el aire, por ejemplo, las eh, declaraciones ante el juez instructor de los miembros del Fuenlabrada, estaban programadas para la semana pasada, lo que pasa que con el regreso de parte de la expedición del conjunto madrileño a tierras a Fuenlabrada, pues eh, todo se está dilatando en el tiempo. Y ya te digo, el caso se sigue investigando, yo creo que la solución desde el punto de vista del ECHE está clara. Yo ya te dije la semana pasada, Ros, que justicia en este caso y que se me entienda, creo que no se puede hacer, porque en el momento que hay 10 partidos en segunda división, eh, en una jornada unificada, y quitas, no solo uno, sino que quitas el más importante, el Deportivo de la Coruña fue labrada a partir de ahí la Liga, la Federación, el Consejo Superior de Deportes se han metido en un hoyo jurídico muy importante, aquí hay un equipo que es el que va a salir totalmente mm. perjudicado, todos entendemos que no puede ser el leche porque... Eh, ha demostrado que ha cumplido con los protocolos eh, a rajatable como te digo, una decisión justa creo que no se va a poder hacer, pero sí que entendemos que se puede hacer eh, se puede tomar una solución en la más adecuada posible ¿no? y esa pasa porque el Elche lógicamente no sea el perjudicado, las cosas se hicieron mal y ahí tenemos que depurar responsabilidades. Y esa decisión salomónica de, de ampliar los, el número de clasificados para el playoff ¿eso está descartado? Que sean eh, siete en vez de seis de eso, sinceramente Ross, no se ha hablado, de lo que sí que se ha Hablado en esa, resolu en esa primera Resolución que hacía la Federación Española de Fútbol eh, La Federación Proponía a la Liga el pasado Viernes que considere eh, La opción de aumentar de cara al año que viene eh, La el Liga, la segunda viene. división A 24 equipos, lo Bien. cual eh, Significaría Que el Deportivo de la Coruña y el Numancia Que están decididos a segunda división B Se queden en segunda, por eso también El desconcierto para el Elche Club de Fútbol no ...se habla de una solución para la parte baja... ...pero no se habla de una solución para la parte de arriba... ...el Rayo Vallecano ya también dijo durante el fin de semana... ...que si se opta por esa decisión salomónica... ...de ampliar la categoría de plata... ...el Playoff tiene también que ser a seis bandas... ...así que vamos a ver cómo cómo se resuelve esto... ...de momento la Liga lógicamente no es partidaria... ...de que haya 24 equipos el año uh -huh. que viene en segunda división... ...sobre todo porque el Racing, el Extremadura... ...también se han quejado y hay que tener en cuenta... ...que, que bueno, los derechos televisivos... ...se reducirían bastante al haber más equipos. hijos José Antonio, me puedes explicar... ...sé que lo has hecho leyendo el comunicado de Fuenlabrada... ...pero todavía no no puedo entender... Eh, ...qué acciones legales puede emprender... ...contra el Elche Club de Fútbol... ...qué le ha hecho el Elche Club de Fútbol al Fuenlabrada... Para ...para llevarlo o para amenazar el presidente del club madrileño... ...para amenazar al club ilícitano en, en llevarlo... A, a, los, a los juzgados Sí, yo entiendo que el Fuenlabrada desmiente Totalmente las acusaciones que, que Vierte el Eche en su comunicado ¿no? Todo eso de conducta negligente Efectivamente vale, que no, que no ha sido una conducta negligente La que ha provocado ese brote De COVID entre sus jugadores Sí, eh, hace ya varias Semanas teníamos eh, un primer Comunicado del Consejo Superior de Deportes En el que se responsabilizaba totalmente A la liga del viaje a la Coruña del Fuenlabrada, también se responsabilizaba el propio club madrileño eh, porque no es normal, ¿no? Al final tener un brote de 28 contagiados cuando tú has cumplido estrictamente con todos los Eh, protocolos. Eh, yo creo que eh, lógicamente mm, eh, el brote no se hizo acaso hecho, pero eh, yo creo que un despiste eh, que, pues eso, una negligencia fue la que pudo provocar ese brote de positivos eh, en el Fuenlabrada y lógicamente no es el Elche que tiene que, que pagar por ello. Así que estamos a la espera de nuevas noticias y, y vamos a ver, porque ya te digo cada paso que se da parece que en vez de solucionar eh, vamos todo se enreda. Atrás. Yo la pasada semana el, el lunes aquí pensaba que se iba a jugar el playoff y vosotros ya me, Paco y tú me decíais, no, no, está todavía no se sabe, la última palabra la tiene el comité de competición pero parece que esta última palabra no llega y todavía seguimos igual ese es, es perpéntico lo que lo que está sucediendo en, en la liga y mientras tanto, los jugadores del Elche, eh, es que el Elche, si juega si no juega el playoff, ¿qué puede pasar? Pues aquí, hombre Pueden pasar dos cosas, vamos a ver qué decide el comité de competición, puede decidir eh, a modo pues darle por perdido el partido al Fuenlabrada, el eche sería el equipo de playoff y ya se podrían fijar las fechas, hay que recordar que la Liga y la Federación tienen como tope eh, que el playoff acabe el día 16 de agosto o 17... Con lo cual empezamos a estar ya contra reloj porque también claro. la próxima temporada que está prevista para que arranque el fin de semana del 12 de septiembre está tocando ya la puerta y aquí todavía no se sabe cuál es el equipo que va a subir a, a primera división. Eh, por eso se puede decidir que el Fuenlabrada pierda ese partido o se puede decidir que se dispute, que yo creo que en cualquier caso no se va a disputar porque el Deportivo de La Coruña ya vemos cómo están eh, de vacaciones y no tiene ninguna intención de jugar ese partido a no ser que se repita toda la jornada. Y en ese sentido el perjudicado sería al el Elche. Yo creo que aquí a nadie le entra en la cabeza que pueda eh, ocurrir esa solución porque sería muy injusto. Y hemos escuchado al alcalde hacer eh, hacer declaraciones a la afición, pero eh, ¿se ha oído al dueño del club en algún momento? No, a Cristian Bragarnik sabemos lo que comentó la directora general, Patricia Rodríguez, hace unas semanas en esa rueda de prensa de la cúpula de, del Elche Club de Fútbol. Nos consta que está en constante contacto con Patricia Rodríguez, con el presidente, Joaquín Buitrago y el club está siguiendo eh, la línea que mejor cree para defender sus intereses, con el beneplácito de, del propietario argentino del Elche Club de Fútbol así que en ese sentido eh, ya te digo, los comunicados del Elche en estos últimos días se han endurecido bastante eh, sobre todo con ese comunicado también de la propia plantilla y, y del cuerpo técnico en el que ponían también ya el grito, el grito en el cielo Y en esos comunicados eh, por ¿Quién se, eh, quién está firmado? a ¿Quién firma los comunicados del de Elche del Club? ¿Eh, ¿Patricia? Eh, no, la entidad, la propia entidad el Elche no, Club no de Fútbol, club. no no, no hay firma como tal. No, lo digo porque Patricia pertenece a la Liga también, de fútbol. Sí, Patricia es la vicepresidenta segunda de la Liga, es decir, que es la representante, por supuesto, del Elche, pero también de eh, el resto de clubes de la categoría de plata. Patricia ya dijo hace unas semanas que, que se debe al Elche Club de Fútbol, que lógicamente defiende sus intereses y que eso no hay que dudarlo en ningún momento, ¿no? Bueno, pues no sabemos entonces cuáles van a ser los planes de futuro del Elche Club de Fútbol, porque hay dos escenarios, un que juegue el playoff y pueda ascender y sea un equipo de primera, o que no lo juegue y se quede en segunda, o que lo juegue y lo pierda y se quede en segunda. Eh, eh, eh, vamos a hablar de esos dos supuestos escenarios. ¿Hay algún movimiento con respecto a esos dos escenarios por parte del club si ha hablado del futuro? Bueno, de momento reina la incertidumbre porque esta temporada todavía no ha terminado, eh, vamos a ver, la opción de que no dispute el playoff de ascenso a primera división no pasa ahora mismo por la cabeza del leche porque entiende que el caso está claro, los hechos eh, también, hay un club que ha infringido las normas, es el Fuenlabrada. Eh, también tiene mucha parte de responsabilidad Pero ellos dicen que no la liga el fue larada dice que no ha infringido la norma y vamos a ver cómo cómo se resuelve esto Al alfonlabrada incluso se le ha llegado a amenazar eh, se ha rumoreado con un posible descenso administrativo que esto sí que sería una solución, eh, un castigo muy severo ¿no? para el club eh, madrileño, pero bueno, aquí tenemos ya la experiencia del Elche Club de Fútbol en el año 2015 con el descenso administrativo y la entidad frangiverde entiende que tiene la razón, por eso no cabe otra cosa en la cabeza que pensar que la justicia y en este caso el comité de competición le va a dar eh, la razón. Y respecto a si puede jugar la promoción de ascenso, pues eh, fíjate, ¿no? Es una oportunidad para intentar asaltar eh, el ascenso a la máxima categoría del fútbol español y ahí ya veríamos lo que, lo que sucede. Pero está claro que el Elche Club de Fútbol es el gran perjudicado por esta situación. Eh, se está viendo perjudicado de cara a esta disputa en la promoción de ascenso y también de cara a la planificación de la próxima temporada, porque hay muy, eh, la mayoría de equipos en segunda división ya están confeccionando su proyecto para el próximo campeonato y el Elche ahora mismo... ...no puede pensar en eso, porque no sabe dónde, en qué división va a militar... ...así que estamos en un nuevo compás de espera y, y vamos a ver eh, qué resolución hace el comité de competición. ¿Y de qué va a servir entonces esa propuesta del juez instructor? Pues, ¿Le daba la razón a Lelche? Eh, sí, esa, esa era la propuesta, ¿no? que, que se le diera por partido por perdido el partido al, al Fuenlabrada... De, ...fue esa propuesta que le va al comité de competición... ...pero es que es el comité el que tiene que, que decidir... ...yo insisto, esto no... ...esa primera decisión eh, el pasado viernes... ...no quiere decir que el Elche ya no vaya a jugar la, la promoción... ...se sigue investigando el caso... Y, ...y vamos a ver en qué termina todo esto... ...no te puedo decir otra cosa, Ros... ...porque ya te digo, estamos a la espera de, de noticias... Y, ...y vamos a ver qué sucede. Y ahora estás tú en Elche en punta... ¿Y ...¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Pues vamos a repasar con mucho más detalle todas estas noticias que se han producido a lo largo del fin de semana, si se produce algún nuevo capítulo en estas horas de la mañana pues también lo, lo contaremos y bueno pues la última hora deportiva del Elche Club de Fútbol es de lo que vamos a hablar eh, en Elche en punta, así que vamos a esperar. Y en cuanto al deporte base en Elche, tenemos ya a todos nuestros deportistas eh, de vacaciones, sí, tenemos está... campeones, campeonas, sí. el otro día recibió el alcalde a la nadadora. Efectivamente sí y bueno está prácticamente todo parado eh, varios equipos ya de la ciudad han vuelto a los entrenamientos porque bueno, hay que tener en cuenta que eh, regresamos a la actividad deportiva después de una situación eh, atípica y anómala ¿no? después de esos tres meses de competición la mayoría de campeonatos se eh, suspendieron eh, no se pudieron terminar Y bueno pues por ejemplo el balonmano sí que ha vuelto ya tanto con el primer equipo masculino como con el femenino eh, unas competiciones que están previstas eh, que regresen en septiembre también en octubre el fútbol sala eh, terminó hace apenas unas semanas también con los playoffs de ascenso a primera división tanto del re frank el che club de fútbol sala masculino como del jovenventud del en clínica blasco Eh, así que bueno, de momento está todo bastante parado, estamos en agosto, pero ya poco a poco los equipos eh, de la ciudad de Elche también vuelven a, a la normalidad o a la nueva normalidad. Pues muchísimas gracias José Antonio González, estaremos eh, muy pendientes porque esto es día a día, minuto a minuto. Hoy has comentado que estás a la espera de esa resolución del comité. ¿Crees que hoy lunes es cuando se sabrá eh, o cuando salgamos de esta incertidumbre? Pues todo puede pasar, tanto como sí como no. Yo, si me pregunta mi opinión, yo creo que a lo mejor eh, puede todavía tardar unas cuantas horas, no quizás mañana, pero vamos, eh, es que no sabemos al final lo que pueden eh, decidir. Esperemos que sea para bien del Elche, como ha dicho el alcalde, que la solución tiene que ser ju justa para el Elche Club de Fútbol. Pues así es. Pues estaremos también atentos a Elche en punta, a todo lo que nos cuentes, José Antonio, y también a la web porque también cuelgas las noticias en teleelch.es. Sí, en la web está colgado todo al instante, así que invito a los oyentes a que pasen por allí porque ya te digo, tenemos todas las eh, noticias eh, actualizadas. También más Deporte esta noche en el bloque claro. de deportes del Telenit, a eso de las 9 menos a las 10 menos 10 de la de la noche en Que, te, que te encargarás tú también, ¿no? Efectivamente. Con todas las imágenes de acercarnos a la crónica deportiva. Gracias. Muchas gracias, Ross. Mañana nos vemos por aquí. Muy bien. <risa> Nosotros despedimos a José Antonio González en esta especie de ronda de noticias que saben ustedes que la comenzamos cuando hay tertulia deportiva por los deportes. Ahora continuaremos la ronda de noticias con más información local y también con la información meteorológica porque es importante, ha sido noticias, vamos, si esa ola de calor que hemos sufrido este fin de semana nos abandona. Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche Este verano visita la isla de Tabarca con Trans Tabarca catamaranes de visión submarina lanchas rápidas Diana y Batiste catamarán El Faro de Tabarca adaptado a personas con movilidad reducida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 Una no. parte de mí no te quiere soltar Pero la otra no está cometida Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad Entre un verano y toda vida. Tú me vas cambiando las señales Rompes mis planes y así no oh, oh, oh. me te vas creando algo distinto Será mi instinto el que me falló A veces somos, a veces no un día es odio, otro es amor Y la razón, la razón, te no la reconozco Pero contigo siempre vuelvo a querer Entre un toquero y un nunca más Entre un toquero y cuando la razón, la razón, te no la reconozco Pero contigo siempre vuelvo a querer lo que ha no, pasado Conformarme con amarte así entre tus brazos y tú en los míos en medio de un te quiero y tu olvido dime que gano con amarte así tú me curaste la amargura de diez tamaños pequeñas y inútiles me regalaste son megas de píldoras y más de energía sauces puras yeah no de Entre todas y más de 20 noches oscuras que no llegaste Como no, no, no. amor y ya no sé nada, la soledad, no topo, te quiero, nunca más que lo sabes, cuando no lo sabes y la razón es la que la no conozco pero contigo siempre vuelvo a querer hacer lo que pero contigo siempre Tu me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no vale Yo estaba esperando algo <tose> distinto, será destino, el que me falló A veces solo no, <tose> a <veces> no Yo soy que se me ocurre <tose> en el mundo Yo no la pero contigo siempre vuelvo a caer dentro siempre vuelvo a perder más lo que ha pasado pero contigo siempre vuelvo a perder que ha pasado más que ha 101.4 Tele-Elx Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Y después de la información deportiva con José Antonio González, lo hemos tenido eh, desde hasta las 10 de la mañana aquí en nuestro estudio de Elche en Radio Marca, hablando de esa situación en la que se encuentra el Elche Club de Fútbol, eh, que todavía no se sabe si va a jugar el playoff de ascenso a primera división. Pues después de esa información deportiva, vamos con la información meteorológica, con nuestro compañero, nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Muy buenos días, Vicente. Muy buenos días, Rob. Eh, bien, eh, lo, lo importante es si vamos a volver a asfixiarnos por las temperaturas tan altas que hemos tenido este fin de semana. Bueno, de momento hoy está llegando una baguada de aire frío, la masa tropical continental que hemos tenido durante el fin de semana y anterior el día ya se ha resfriado, por lo tanto Eh, ...vamos a tener una situación en la que se están normalizando ya las temperaturas... ...pero ojo porque a finales de semana a partir del viernes vuelve a la carga de nuevo... ...la masa de aire tropical continental, aire sajariano... ...que nos llega desde el norte del continente africano... por ...lo tanto para viernes, sábado y domingo volverán a subir las temperaturas... ...y sobre todo lo que aquí estamos notando es la sensación térmica de cochorno... Eh, ...la humedad ambiental es la que hace que las temperaturas de sensación, a que realmente percibe el cuerpo, se disparen. O sea, que solamente vamos a tener eh, tres días de respiro, o, eh, o mejor dicho, dos noches eh, que vamos a poder dormir sin tanto calor, la de hoy y la sí. de mañana, porque el miércoles, la noche del miércoles, va a ser ecuatorial como las que hemos tenido este fin de semana. No, todavía no, es eh, por lo menos la noche del jueves al viernes, que ya era especial por lo menos... Eh, Ah, días, pero ahora, durante estas próximas noches, se va a retroceder un poco, vamos a tener temperaturas mínimas, en la ciudad van a rondar los 22, grados. Hay que tener en cuenta que durante el fin de semana, aquí hemos tenido noches verdaderamente cuatro días la ciudad día, con de México, temperaturas que han bajado de los 25, incluso 26 grados, y una sensación térmica en torno a 30 grados. Por lo tanto, noches en las que ha sido... ¿Sí? Pues, pues, no, sé, no sé qué pasa con el móvil, pero hay momentos en que se te oye perfectamente y otros que se te oye como muy alejado. No sé si es eh, que, que te oyes o falla, que falla, falla la COVID. Co bueno, lo, lo que hemos entendido es que tenemos tres días de temperaturas suaves en Elche, pero volveremos otra vez el jueves, miércoles, jueves, a subir los termómetros. Y eh, esto, indica, esto va a suceder en Elche, en la ciudad... Y este bochorno se puede llevar mejor si nos acercamos a la costa. Pero bueno, pues en la costa eh, podemos decir que no se lleva mejor todo el contrario, hay que tener en cuenta que frente a nuestras costas de Normandía en Cerraño está muy recalentado, alcanzamos temperaturas por encima de los 28 grados, la superficie marina más de 28 grados, por lo tanto durante estos últimos días en, por ejemplo en Santa Pola la temperatura nocturna, no ha bajado también de ...y es que con el cambio climático en todo nuestro frente litoral... ...poco a poco vamos perdiendo el confort climático... ...aquello que crecía en primera línea de playa, el apartamento para estar más fresquito... ...por eso se está cambiando radicalmente, el Mediterráneo se recalienta, es una olla hirviendo... ...que está soltando vapor... ...y entonces todas las condiciones... ...que tenemos en primera línea de costa... ...pues por la noche... ...en las temperaturas... ...no bajan a 26 incluso 27 grados... ...noches ecuatoriales... ...en la franja litoral... ...donde más tres picos está... ...entre comillas... ...en zonas muy al interior... ...en zonas de montaña... ...donde... Eh, esta brisa y, y esta componente marítima no llega. Vale, si el mar eh, actúa eh, eh, como una componente para subir las temperaturas o ese bochorno, esa sensación térmica de calor, la aumenta por ese recalentamiento del mar, ¿qué, qué, ¿por qué en la ciudad también notamos ese calor eh, de bochorno y esto por el asfalto quizás que también se recalienta y por la noche Eh, actúa como si estuviéramos dentro de una olla a vapor? Pues sí, efectivamente, son en la ciudad de este dos factores fundamentales. Por uno, eh, estamos relativamente cerca del mar, por lo tanto, llega la humedad ambiental, la sensación térmica de botorno y, por otro lado, eh, todos los materiales de la ciudad, de los rongones, de las durante el día se recalientan, durante la noche están desprendiendo el calor, por lo tanto tenemos una isla de calor urbano que al mismo tiempo se ve incrementado en los últimos años por el gran número de aparatos de aire acondicionado en la parte exterior del mismo, que da la caña cuando pues, está recalentando aún más la calle. Entonces entramos en un círculo en el que porque las islas que o cualquier ciudad eh, de, del Mediterráneo no está preparada para soportar eh, episodios de calor como el que hemos vivido y lo tendremos en un futuro, sobre todo porque faltan más zonas verdes, faltan más árboles en las calles para evitar estos mapas de la ciudad de recalentee. Hay que repensar mejor el urbanismo, no utilizar materiales para que para desprender ese calor por la noche y has comentado algo también importante, no sé si se habrá escuchado bien, yo te he oído perfectamente, pero es porque tengo auriculares y es que nosotros contribuimos a ese recalentamiento, a, a, a convertir la ciudad en una isla urbana en verano con sensación térmica de calor elevada porque tenemos muchos aires acondicionados que desprenden ese vapor, ese... ...ese vapor caliente a Ay, la calle. Este, efectivamente, este es un factor determinante... ...y fíjate, esto lo podemos ver en la pasada... ...mientras que en las ciudades veinte la temperatura... ...en todos losanos, que bajaba no de los 25 grados... ...en buena parte del Candel, y ...especialmente en el sur eh, del Canberra... En, ...en zonas de pedanía, en, en núcleos urbanos... ...en poblamiento incerto la temperatura mínima bajaba hasta los 21 grados, por lo tanto ahí hay una diferencia, y es el, el efecto de isla de calor urbano, recalentamiento de materiales y aparatos de aire acondicionado, sí, bueno, cuanto más calor, más con en marcha... ...y entramos en un círculo vicioso en la ciudad, que al final la ciudad está tremendamente recalentada durante toda la noche. Estamos hablando de temperatura mínima de 25 grados al filo de la medianoche. Por la una de la madrugada estamos hablando de temperaturas ambientales en torno a los 28 o 30 grados. Pues Vicente, lo has vendido muy bien, me lo quedo, me quedo el chalet o la vivienda unifamiliar en el Camp de Elche para dormir por las noches. El, es mejor dormir en el Camp de Elche que en un apartamento en primera línea de playa o en la ciudad. Pues sí, efectivamente. Dentro de nuestro municipio lo mejor es el medio rural de distinto, el Canbel, y por supuesto el frente litoral, la ciudad, eh, muchísimo más calor y menos confort climático, confort climático uh -huh. y en las próximas décadas la pandemia no más. Se irá perdiendo, pero ¿hasta cuándo vamos a tener el eh, medio rural como la mejor opción en verano para eh, huir de estas noches ecuatoriales? ¿Hasta cuándo? Porque el Camp también tiene amenazas, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente. Lo cierto es que eh, estamos en una zona muy sensible ante el cambio climático y hay que tener en cuenta que las noches tropicales en los últimos 30 años pues, han pasado de 15, 20, 25 noches tropicales a 20, 30 noches tropicales en los últimos 20, 30 años, y también prácticamente ninguna noche ecuatorial, a ver eh, 15 noches ecuatoriales al cabo del año. Es decir, eh, el mar ministerio se está recalentando demasiado, cada vez eh, nos visitan más días al año la marca de aire casteriano, la propietaria occidental, que nos llega desde el norte del continente africano, ...y lógicamente esto se va produciendo en un recalentamiento del mar... ...el mar Mediterráneo, que es el que regula todo el comportamiento climático... ...aquí en el frente electoral y en el frente electoral. ...por lo tanto, cada vez más eh, vamos a tener más noches tropicales... ...más noches ecuatoriales... ...y esto, bueno, va a más en ese sentido... ...por lo tanto, en el también, pues cada vez eh, hace 30 años... Se ahora. Pues es importante con este aviso de nuestro hombre del tiempo, es importante que se apliquen esas políticas y que actuemos también esas prácticas cotidianas para frenar el cambio climático y eso conlleva reciclar, utilizar menos plásticos y cuidar nuestro entorno natural. Gracias Vicente Bordonado. Un placer, hasta luego. 101.4 tele el radiomarca en eroski elche ahorra mucho más pollo limpio 1,99 con99 euros kilo lomo de cerdo al corte 3,99 con99 euros kilo dorada 199 pieza queso mezcla curado el niño 5,95 con95 euros kilo jamón cocido eroski basic 5 con95 euros kilo hipermercado eroski elche en el centro comercial laju eroski elche Ahora más que nunca, contigo.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 ...Mercad Central de Elche, ...Mercado Plaza Madrid... ...Mercado Plaza Barcelona... ...Mercad de San Josep... ...abierto desde las 8 de la mañana... ...de lunes a sábado... ...Mercados de Elche... ...que mejor sitio para hacer tus compras... ...en cada puesto... ...te atiende un especialista... ...como se ha hecho... ...toda la vida... ...Materiales Cano... ...todo para la construcción... ...reformas y mejoras... ...Materiales Cano... ...aislamiento térmico-acústico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 la Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan 17 minutos de las 10 de la mañana... ...y ya vamos a cerrar nuestra ronda de noticias... ...que la hemos comenzado hablando del Elche Club de Fútbol... ...hemos seguido con la información meteorológica... ...con Vicente Bordonado... ...y ahora la cerramos con nuestros servicios informativos... ...con nuestro compañero Daniel Álvarez... ...muy buenos días Dani. Muy buenos días Ros. ¿Este fin de semana has podido dormir? <risa> la verdad es que sí. ¿A pesar del calor? Sí. Ha sido complicado, pero bueno, se ha hecho lo que se ha podido, porque la verdad es que... ¿Y cuál es, es tu opción? ¿Cama en elche en la ciudad, cama en el campo o cama en, en una pedanía costera? En elche. Bien, pues sí, sí, sí. entonces ha tienes aire acondicionado, ¿no? Tengo ventilador. <risa> Mejor, así no contribuyes a que a que ascienda ese, como ha dicho Vicente Bordonado, esa sensación térmica de calor en elche, sí, porque no. los aparatos de aire acondicionado y, y el asfalto recalentado Pues eh, embargan, ¿no? envuelven sí. a la ciudad en lo que se considera él una isla urbana Lo que hace que las temperaturas por la noche no puedan bajar De los 23 o 24 grados cuando se sufre esa ola de calor que hemos sufrido Parece ser que hoy, mañana y pasado sí. vamos a tener buena noche Yo ah, también duermo genial. en el noche, Daniel <ríe> Pues Daniel, y ya te he puesto la sintonía eh, Hoy es un día importante y destacado en el calendario ¿Hoy sí. qué tenéis? Venga, a ver si sí, ha, pues recordamos hacía. que justo hoy comienzan sí. por fin las obras para peatonalizar la corredora. Esther Díez, la edil de movilidad, ya incluso esta mañana en sus redes sociales ya ha mostrado... Esa carretera cortada con los agentes de policía, con todos todo lo, lo que son las furgonetas, ya un poquito mirando cómo van a comenzar esas obras. Me ha gustado cómo te has referido a La Corredora como carretera, porque mm, a pesar de ser una vía urbana, eso es la carretera, es la Nacional 340. Claro que pasa por Elche, la antigua carretera que pasaba okay. por el pueblecito de Elche Elche ha ido creciendo ha, hemos engullido esa carretera como una vía urbana, era una vía principal, pero ya llevábamos décadas reivindicando que sí. el centro histórico se peatonalice como okay. el resto de centros históricos de las ciudades importantes de o no importantes, okay. ciudades como Elche de, o, de otros países y de y de okay. España al final se ha conseguido y hoy empiezan esas obras de peatonalización personalización, con lo que a partir de, de hoy decimos adiós al tráfico rodado por la corredora. Exacto, estas obras van a durar tres meses, estarán dos fases, un mes y medio cada una y bueno, la verdad es que sirve sobre todo para eso, para que el centro ya sea peatonal, la verdad es que la, en las líneas de autobús que son la E, la F, la H la J que pasan por, por esa carretera, van a tener ya ya tienen un nuevo horario, tienen un nuevo recorrido, que es el que se utilizaba en fines de semana, o sea, ahora va a ser el recorrido que van a tener durante todo, toda toda la semana, y entonces, pues bueno, ahora hay que esperar esos tres meses, también hay que recordar que luego en octubre se van a colocar cámaras de seguridad para controlar que, bueno, que, que no, ningún coche que no esté autorizado, Uh -huh. pueda pasar por claro, por place de vice por la peatonalización habrá acceso solo para el vehículo de residentes si supongo de los de las empresas y comercios sí. pues es una importante noticia todos estaban de acuerdo con la peatonalización del casco histórico pero sí. algunos pues evidentemente no con el momento eh, uh -huh. dado porque el comercio está uh -huh. tocado tocado por por la situación de la pandemia y antes también por la escasa dinamización que hay en el centro de la ciudad, por la falta de aparcamientos, por un mercado central que está en ruinas prácticamente sí. y no se hace nada, con el vallado ahí en medio de la Plaza de las Flores, en fin, ha sido una actuación muy polémica, pero... ...ya se está ejecutando, sí. así que en cuestión de minutos tendremos a la concejal de movilidad, Esther Díez... ...para que nos comente precisamente mm. los detalles de esta actuación, de lo que va a suponer, de cómo se va a hacer... ...y de los cambios que va a haber en el tráfico robado, pues importante, y en el transporte público, en ese servicio del bus... ...pero Esther Díez también tiene otras noticias... Claro, comentando lo que me, lo que acabas de decir del tráfico ahora en agosto hay que recordar a los oyentes que lo que es la hora de acuerdo va a estar gratuita también aprovechamos y recordamos que justo el viernes eh, tanto esther 10 como el alcalde presentaron eh, esas nuevas esos nuevos parquímetros que ya por fin que también es algo demandado por los vecinos permiten el pago tanto por tarjeta como también por aplicación de móvil. Recordar también que aprovechando este agosto que es gratuito, se va a a renovar los Se, va, se van a poder. renovar esos parquímetros y también se va a aprovechar para ver qué aplicaciones son las que permiten que el software se pueda realizar ese pago por Ajá. a través de móvil. Ajá pues les viene muy bien. Y también tenemos otras noticias, y es que ya se entregaron todos los premios del Festival eh, Internacional de Cine. ¿Pudiste ir a la gala de clausura o no, no, estaba, no hiciste no la reserva? No, ¿No, bien? no pude. <risas> bien, se entregaron todos los Y solamente podemos destacar pues que el ganador en esta ocasión y en esta edición, la 43, ha sido un ilicitano. Digamos que el cineasta ilicitano, ya por excelencia, porque se ha convertido en un referente en este panorama, te lo digo, porque gana con sus vídeos de ficción doméstica, está ganando los festivales en, eh, por todo el mundo. Y era cuestión de tiempo que ganase en su tierra, y lo ha vale. hecho. Estamos hablando de Chema García Ibarra, un cineasta que con su leyenda dorada ha hecho leyenda en Elche al ganar en la 43 edición. Hay muchos más premios y estarán colgados en la web en cuestión de, de horas, en nuestra web. Sí. Y también en la página de sucesos, pues decir, ese matadero ilegal que la policía local ha detectado y en la pedanía de Saladas, matadero en el que se estaba llevando a cabo la fiesta del Cordero y que han pues denunciado tanto al propietario de la instalación como a quienes estaban... Realizando la matanza de animales como a los que también participaban en los compradores de esa carne porque la estaban transportando en sus propios coches particulares, uh -huh. con lo que estamos hablando de un delito muy grave o grave contra la salud pública. Sí porque si esa carne va a, a las ventas o a carnicerías, es, eh, va a ser eh, sin las condiciones higiénico-sanitarias, claro, es un atentado claro. contra la salud pública y ya estamos hartos mm. de situaciones como las que ha originado esta pandemia. Sí. Así que eh, la Policía Local de la Unidad de Medio Ambiente ha hecho su trabajo y ha desmantelado ese matadero que estaba en Saladas. Era un matadero clandestino de animales y parece que estaban matando corderos para esa fiesta del cordero. Y no hay más noticias de momento, pero sí, previsiones sí, en este lunes 3 de agosto. Tenemos muchísimas que cosas. Muchos están de vacaciones, pero las noticias no bajan. El ritmo no. de noticias no baja. Nuestro no. trabajo no. No, no, También. no, la verdad es que no. Así que dime las previsiones. Sí, pues mira, hace nada, escasos minutos, la, eh, el concejal de seguridad eh, eh, estará informando... ...sobre asuntos referidos a la Policía Local... ...allí tenemos a nuestra compañera Ana Pascual... ...supongo que contestará a esas críticas eh, tan airadas... ...que realizó el Partido Popular el pasado viernes... ...de por qué todavía no se ha renovado la flota de vehículos... ...y por qué quedó desierta la adjudicación... Bien. el pasado ...la pasada semana de la compra de una remesa de, de vehículos... ...que estaba prevista, parece que la adjudicación se quedó desierta... ...y el Partido y Popular, Pablo Ruz... ...pues achacó a la nefasta Bien. gestión del equipo de gobierno el que esa ese concurso se haya quedado desierto. Vale. No se haya podido eh, adquirir, adquirir los vehículos que tan necesarios eh, son para un sí. cuerpo de fuerzas y seguridad del Estado como la policía local que tienen que llevar vehículos que están obsoletos claro. y muy anticuados para realizar un servicio público tan necesario como este. Sí. Y sobre todo en, en estos tiempos de pandemia donde hay que controlar sí, claro. los botellones y hay que controlar pues eh, situaciones también como esta. Claro. Pues ya veremos a ver uh -huh. que lo que no nos fomenta Los que lo escucharán ¿Estarás tú ahora en esa rueda de prensa? No, es para no? Ana, está Ana, Ana está Ana Pascual Luego también a las diez y media de, de, de la Concejalía de Derechos Sociales Van a ofrecer una rueda de prensa También para comentar nuestras subvenciones a diversas entidades, también a las 11 la concejala de educación también nos hablará sobre la, la matriculación y la adecuación de espacios en los colegios, que es algo que también uh -huh. eh, interesa muchísimo sobre todo a los padres. Por supuesto, de cara a esta <risa> nueva normalidad sobre todo a los padres que no han podido conseguir plaza en su primera o segunda opción. Claro. Veamos las vacantes veamos cómo se adjudican y veamos cómo es esa matrícula telemática. Exacto. Y Exacto. luego también a las once y media tenemos a Esther Díez que va a informar sobre el inicio de las obras de mejora y modernización de Virgen de la Cabeza. Que, allí también que está tiene la... que ver mucho con la corredora. Exacto. Hablaremos de ello. Entonces, si va a hablar sí. de Virgen de la Cabeza, eso significa que uh -huh. ya se han adjudicado porque están adjudicadas y eso es cuestión también de días que comiencen las obras de Virgen de la Cabeza porque hay que adecuar ese vía esa vía porque es la vía para sí. por donde irán los autobuses que se van a desviar de la corredora. Sí, y luego a las 12 también tenemos a, a la concejala de Mayores y Participación que va a firmar un convenio con la Asociación de Vecinos de Damadell. Pues hay muchas previsiones, ¿Sí? Daniel. Sé que te estoy quitando tiempo, importante, porque ahora deberías estar por lo menos en la rueda de prensa así, de memoria de Mariano Valdera, ¿no? del concejal de Derechos Sociales. Sí. Pues a ver qué nos cuenta, porque la emergencia social también es también otra es saceta en la que se está trabajando para sí. no dejar a nadie atrás en esta crisis. <risa> Gracias, Daniel. A ti siempre. Volvemos a escucharte aquí, ya Ana Pascual, a la, una, a la una del mediodía, aquí en el, el 101.4 de tele Radio Marca. Bien, pues con Daniel Álvarez cerramos esta ronda de noticias y ya saben ustedes que en cuestión de minutos, concretamente tres minutos, tenemos vamos a tener aquí a la concejal de Movilidad y socia de gobierno y portavoz de Compromís, Esther Díaz, para hablar de esa importante actuación y sobre todo del plan centro.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 ...con Rosmar y Alonso... ...y cuando son las diez y media de la mañana... ...y antes de la entrevista con la portavoz de Compromiso ter 10 ...para hablar de la peatonalización del centro y del plan centro... ...vamos a escuchar a la banda de Getty... ...para escuchar un clásico... ...el de Renato Carcason... ...el tubo... ...el tubo... americano <música> Zona cunosc de Na tà N'acupul ăla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 ¡Feliz verano! Cuando pienses en madera, piensa en maderera licitana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 Pues son las 10 y 34 minutos de la mañana, tenemos 27 grados y medio de temperatura y ya lo han escuchado ustedes en esta primera hora del programa La Glorieta. Hoy es un día importante porque hoy comienzan unas obras que se han reivindicado desde hace décadas en el Che, la peatonalización del casco histórico. Han comenzado las obras de La Corredora que ya se han adjudicado por medio millón de euros y por un plazo de ejecución de tres meses, y eh, precisamente hace unos segundos, allí, in situ, estaba la concejal de movilidad y portavoz de Compromís, Esther Díez, con quien hablamos. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días. ¿Cómo han empezado las obras? Bueno, pues en estos momentos se está retirando mobiliario urbano, ha empezado a primera hora retirándose los bancos, retirándose lo que quedaba de las marquesinas, y ya en estos momentos se ha vallado desde el final de la Plaza de Vaz. ...hasta las cuatro esquinas aproximadamente... Eh, ...quiero recordar que las obras en lo que es la corredora... ...no afectan a las aceras... ...por lo que los peatones pueden seguir circulando... ...y accediendo a los comercios... ...pero sí que bueno, se ha, se ha hecho ese perímetro de seguridad... ...para que después la empresa adjudicataria... ...pueda llevar a cabo los trabajos en, en la propia calzada... ...entonces bueno, pues ese es el primer día... De, ...de movimiento de la obra... ...ya se ha cortado el tráfico... ...y ya con con los trabajos preliminares... ...para mañana pues ya llevar a cabo la, la demolición de, del pavimento. ¿Y qué vamos a encontrarnos? Porque han tenido ustedes tiempo para eh, pues preparar estas obras... Eh, ...que como ha dicho bien, van a comenzar por tramos... ...el primero es eh, Plaza de Baix hasta las cuatro esquinas... Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo se va a desarrollar eh, esas obras? Esa es la primera fase. Eh, ¿qué, ¿Qué momentos son los que los comercios ya no tendrán acceso? Los peatones no podrán circular porque también habrá que intervenir en la calzada. Y, sobre todo, eh, ¿qué plaza de Baix es la que nos vamos a encontrar? Porque si se está retirando todo el mobiliario urbano al que estábamos acostumbrados, ahora ¿por, eh, ¿cuál es el que se va a poner? Bueno, pues en lo que respecta a las fases, tenemos una primera fase que se inicia hoy y que, que seguirá durante un mes y medio, en el que se actuará desde el inicio de la calle Corredora hasta eh, la altura de la Glorieta, más o menos. Durante un mes y medio se va a llevar a cabo la actuación en la calzada para nivelarla al, al nivel que están las aceras y, por tanto, que se genere esa plataforma única que se llama para tener una total accesibilidad de la corredora. En el mes y medio siguiente se actuará desde la Glorieta hasta el final de la corredora, hasta su cruce con Puente Ortíces, para hacer la misma operación. Y en la Plaza de Valle sí que las obras durarán tres meses, porque hay que retirar todo el pavimento y poner el nuevo. El acceso a los comercios va a estar garantizado durante toda la obra, porque, como digo, en las aceras de la corredora no se va a hacer actuación, ahí solo se recrece la calzada y, por tanto, se puede discurrir por la totalidad de la acera sin, sin ningún problema. En el caso de la Plaza de Baix, harán entradas de obra a cada uno de los comercios y salvo momentos muy, muy puntuales que se tenga que pavimentar en la puerta del comercio, pero digo será una manera muy, muy puntual, estará también garantizado el acceso a, a cada uno de los comercios de, de la plaza de Bach. Y, por tanto, pues también va a haber eh, tránsito peatonal alrededor de la plaza y alrededor de, de la corredora. ¿En cuanto a qué es lo que va a cambiar? Pues la corredora, como digo, solo lleva esa parte de recrecido del, de la calzada y una iluminación, y en la Plaza de Bás es donde la actuación se va a hacer más visible porque vamos a llevar a cabo pues bueno un pavimentado especialmente pues atractivo ¿no? en lo que merece la, la Plaza de Bás que es un hace un, un simulado mosaico donde hay eh, simbología eh, que nos recuerda a, al material que podemos encontrar en la alcudia y pues es una nueva también iluminación y también una eliminación de elementos aéreos que van a quedar todos canalizados en dos postes principales para que no haya tampoco mucho elemento aéreo que distorsione la visión de, de la Plaza de Valle. Aquí es principalmente donde radica ese cambio más sustancial y donde yo creo que, que se va a ver especialmente ese embellecimiento que se hace de toda la zona centro. ¿Y qué va a pasar eh, mientras está garantizado los accesos al comercio, a los eh, edificios, pero qué va a pasar con los servicios públicos, como por ejemplo la recogida de basuras? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues es una empresa adjudicataria, que sabéis que es Los Serrano ya lo ha trabajado con la empresa de limpieza para poder tener alternativas. Nosotros hemos hecho lo propio con la carga y descarga de los comerciantes del centro. Hemos dibujado los itinerarios que van a tener que, que seguir ahora. De hecho... Eh, se va a poder entrar por parte de la calle de descarga en contradirección por la calle corredora que está cortada al tráfico para que puedan de una manera cómoda acceder a puntos, por ejemplo, como Obispo Tormo donde poder hacer esas cargas y descargas eh, en el horario que está previsto y por tanto pues ya se han ido en estos últimos días coordinando todos estos servicios que obviamente pues, eh, están afectados por, por este corte de tráfico de la calle Y también, obviamente, pues en el caso de los autobuses urbanos, ya hoy se ha dado inicio a ese desvío de las cuatro líneas que en estos momentos pasan por la Plaza de Valls, con unos desvíos que ya van a ser definitivos en esas líneas de autobús. Eh, se desvían los autobuses, pero sin haber adecuado la, la avenida o la calle Virgen de la Cabeza. Sí la de Alfonso XII, pero ¿qué pasa con la Virgen de la Cabeza? Porque por ahí también van a pasar esas líneas de autobuses. Sí, eh, las obras de la calle Virgen de la Cabeza comenzarán el próximo lunes. Está previsto que, como haya habilitado la, la, durante la mayoría del tiempo un carril de circulación, pues seguirá el autobús, pasará por calle Virgen de la Cabeza como está previsto, salvo días puntuales que se tenga que cortar el tráfico por necesidades de la obra. Entonces, bueno, eh, en general, durante los cuatro meses que duran las obras, pues el autobús estará circulando por esta calle. Eh, quiero recordar... Eh, ...que las líneas E y F circularán por Alfonso XII, Calle Ángel, Curtidores, Eugenidors... Eh, ...para seguir luego sus recorridos habituales... ...mientras que las líneas H y J se desviarán por la parte norte... ...se irán por Vicente Lasco y Bañez... Eh, ...luego continuarán por la Avenida Libertad, Avenida del Ferrocarril... ...bajarán por Virgen de la Cabeza, donde tendrán una parada que será provisional durante los meses de la obra, irá moviéndose, pero la idea es que de manera definitiva pueda estar eh, delante de, de los dos colegios, Candalix y Lucernuda, que se ubican ahí, y vamos a generar una nueva parada en la calle Puerta de Alicante, en su cruce con Capitán Lajier, para que los vecinos y vecinas del entorno puedan también contar con esa parada cercana y cómoda con la que poder moverse por toda la ciudad. Eh, con lo que zona de aparcamiento, ahí hay zona azul, eh, ¿eso desaparece? Eh, bueno, en donde se va a poner a parada en estos momentos hay unos contenedores, entonces no afecta ese abarcamiento bar como tal, aunque los contenedores se moverán y hay una plaza de movilidad reducida que, que se moverá y estamos hablando de, vamos, dos o tres plazas. ¿no? Tiene, sí. sí, exacto, es lo que, lo que ocupa un autobús para hacer su parada. viene ahí estará la parada definitiva no de, del autobús entre sí. Puerta del cante y Capitán Lajer. Exacto. Eh, sí, sí. Esto es en cuanto al bus. ¿Y qué pasa con los aparcamientos de la corredora? Eh, si se garantiza el acceso a, a los peatones, ¿qué pasa con los residentes que tienen aparcamientos en la corredora? Solo hay un aparcamiento que eh, está afectado por el corte de la calle y tiene una, una entrada alternativa. Y, por tanto, no hay ningún aparcamiento que se ubique en la calle corredora como tal. Solo hay una, uno en la calle Obispo Tormo, como digo, ciudad una alternativa, pero el resto no, no hay ningún aparcamiento que, que está afectado por la obra. Y en cuanto a, eh, hemos hablado del transporte público, del paso de los peatones, del servicio de la recogida de basuras, ¿y qué pasa con el tráfico rodado? Eh, ¿Por dónde ustedes lo van a desviar? ¿Alfonso 12 va a ser la calle donde se va a desviar? O, ¿Qué, qué, qué realiza que... el tráfico? Ya, claro, en términos generales, lo que hemos explicado siempre desde la Concejalía de Movilidad es que la peatonalización de la corredora lleva aparejada una pacificación del tráfico en general en toda, todo el casco histórico de la ciudad. No queremos que la peatonalización de la corredora sea o suponga un simple desvío de tráfico de los vehículos desde un puente a otro. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues a partir de octubre, que es cuando estarán instaladas las cámaras de control de acceso a los puentes, se restringirá el acceso para el tráfico privado, para los vecinos y vecinas, para obviamente las cargas y descargas, los servicios, por supuesto cualquier persona que quiera ir un aparcamiento. Es decir, el acceso a, en los puentes históricos, en el puente de Canalejas y en el puente de Santa Teresa se habilitará para las personas que tengan como destino el centro. ¿Y por qué digo esto? Porque de los estudios previos a la peatronización de la corredora, lo que se concluyó es que el 75% de los coches que en estos momentos cruzan la corredora son tráfico de paso, son vehículos que van de un barrio a otro de la ciudad y para eso ya existen vías alternativas que pueden acoger estos itinerarios. En ese sentido, como digo, al final hay una pacificación del tráfico en general en la zona centro, que es lo que nos han demandado también los propios vecinos y vecinas del entorno de Alfonso XII y Calle Ángel, con los que ya llegamos a un acuerdo en el año 2018 y que ahora se va a aplicar. O sea, que cualquier persona que quiera acceder a la calle ángel por ejemplo eh, tendrá que tener eh, tendrá que pasar esos controles tanto por el puente Canalejas o por el puente de la virgen efectivamente eh, tendrá que y cómo se hace esto de controlar que hay ¿qué un, lecto, lecto, hay un actor, es un expert de matrículas como ocurre bajo la mayoría de ciudades que tienen aplicadas estas restricciones de tráfico en el centro entonces por defecto eh, estas matrículas las matrículas de los propietarios de, de viviendas, de los propietarios de vehículos empadronados en el centro. Eh, todas ellas ya estarán incluidas en ese elector. Se dará se permitirá, además, a los propios vecinos y vecinas que puedan habilitar más matrículas de familiares, a lo mejor que tengan que, que hagan un acceso cotidiano a, a sus casas. Por supuesto, se permitirá que, que puedan entrar las empresas... Mmm, que lo necesiten a la zona centro porque tengan que actuar en una vivienda o, por supuesto, en la calle. Eh, todo esto se hará mediante una herramienta informática, de la que informaremos eh, en septiembre, que permitirá a las personas darse de alta y que su matrícula esté registrada en este lector de matrículas. Y, por tanto, pues nada, eh, simplemente el lector les leerá la matrícula, pero como están autorizados, pues pasarán sin problema. Pues vemos que va a cambiar mucho el casco histórico y va a cambiar mucho la vida de los residentes en el centro urbano porque no solo han empezado las obras de La Corredora, ha dicho que el lunes comienzan las de Virgen de la Cabeza. ¿Cuántas obras del Plan Centro van a comenzar en agosto? Pues eh, la de La Corredora, la de Virgen de la Cabeza y las obras de Plataforma Única está previsto que se adjudiquen este viernes en la Junta de Gobierno ...con lo cual empezarían seguramente a principios de septiembre. Quiero recordar que son unas obras para garantizar la accesibilidad... ...en varias calles del centro, donde en estos momentos las aceras son muy estrechas... ...y las personas pues apenas pueden circular por ellas. Me refiero a la calle Facho, me refiero a la calle San Vicente... ...donde lo que se va a hacer aquí es ampliar las aceras. Estamos hablando también del eje Porto Ariola, Carrer Barques y San Miguel... ...y también en el Raval de las calles Abadía, Maredo de la Yer y Fosar. Son, como digo, calles donde hace especialmente falta eh, nivelar las aceras con la calzada, de manera que la ciudadanía pueda pasar de una manera cómoda. Quiero recordar que en estas calles los vehículos seguirán circulando como hasta ahora, es decir, eh, pueden acceder sin problema, pero eso sí lo tienen que hacer a la velocidad del peatón, siendo conscientes de que entran en unas calles donde la prioridad va a ser peatonal. Además, eh, nos quedan más calles en el centro, en el Raval y también eh, en el Raval de Santa Teresa, donde lle llevará a cabo estas actuaciones y en, en las ayudas que ha sacado ahora la Diputación de Alicante, vamos a proponer también avanzar y hacer más calles en plataforma única, como digo, sobre todo para ganar en accesibilidad para los vecinos y vecinas. Están en plena adjudicación de la nueva contrata de limpieza. ¿Cómo van a acceder los camiones por todo el casco histórico si se peatonaliza la corredora? ¿qué, ¿Qué contemplaba el pliego de condiciones? ¿Qué servicio de recogida de basuras es el que va a tener en el, el casco histórico? Bueno, pues ahí depende porque cada una de las empresas ha hecho una, una propuesta en particular de cómo gestionar ese acceso al centro. En todo caso, quiero recordar que va a cambiar la tipología de vehículo, que vamos a ir hacia vehículos híbridos, que no se contemplan contenedores soterrados, porque hemos visto además que la experiencia de otros municipios que los han soterrado en las zonas centro pues no ha sido muy positiva, en tanto que la limpieza y, por tanto, la eliminación de olores es mmm, difícil. Y lo que se buscará pues es una solución adecuada a la realidad del centro histórico, donde no entren grandes vehículos donde haya digo, soluciones dimensionadas a, a la realidad eh, sin interferir mucho en la vida diaria del centro pero obviamente garantizando un buen servicio de, de limpieza y recogida aunque como digo depende al final de la empresa que quede finalmente adjudicataria porque cada una de ellas ha hecho una propuesta específica Ha comentado que acaba de, de venir de la Plaza de Baix que ha estado en el inicio de las obras del cierre de la corredora al tráfico ¿Estas obras que han empezado hoy y llevan la realización de catas arqueológicas? Tienen una supervisión arqueológica, tanto las obras de La Corredora... ...como las de Virgen de la Cabeza, como las de Plataformas Únicas... ...todas ellas cuentan ya con ese contrato de arqueología... ...que va a garantizar que hay una supervisión arqueológica... ...durante todo el proceso. No obstante, sí que es importante recordar que en el caso de La Corredora... ...las últimas obras que se realizaron fueron del año 97 y por tanto... Es difícil que se encuentre algún material de valor. En todo caso, esa supervisión está garantizada durante todo el periodo. Porque apenas se va a profundizar. Esta obra, como ha dicho, es levantar la calzada al nivel de las aceras. Pero ha comentado también que todos los, los cables aéreos, todos los elementos, ¿se van a soterrar en la Plaza de Baix o, o se van a aglutinar en un póster? ¿Cómo, cómo se va a hacer esto? En algunos casos habrá conexiones que que se soterren aprovechando que se lleva a cabo pues el alzamiento de la calzada y por otra parte lo que se va a hacer pues eso es eh, se ubican eh, si si el, los oyentes recuerdan esa fotografía de cómo queda el proyecto pues se ubican unos pocos postes a lo largo de la plaza los que se puedan centralizar eh, cuestiones como pues eh alguna banderola que se quiera colocar, enganches que se tengan que hacer Eh, específicos para las fiestas con decorados en, en particular que se puedan utilizar eh, esos elementos que, que irán cambiando su utilidad Eh, pues según el momento que esté viviendo la Plaza de Bachi y la Corredora en ese momento. Bien, pues este proyecto ha sido uno de los proyectos emblemáticos tanto del pacto de gobierno de la anterior coalición como el de ahora, del la Corporación Municipal y esta coalición de PSOE-Compromiso ha sido una prioridad. Han podido sacarlo adelante a pesar de las críticas de comerciantes, vecinos y sobre todo de la oposición. La valoración de este inicio de obras ¿qué política que hace usted ¿Cuál Pues yo creo que es muy positiva lo, lo decíamos antes, no es un día histórico en realidad, porque vamos a cambiar la fisonomía de, de todos los centros de la ciudad y creo que es importante ponerlo en valor. Esto nos pone a la altura también de otras muchas ciudades españolas y europeas, donde este camino se ha recorrido ya desde hace tiempo. Quiero recordar que el debate de la corredora de esa está encima de la mesa desde hace décadas y por fin este Gobierno municipal lo va a hacer realidad. Es cierto que en la anterior legislatura hubo, bueno, los partido de la oposición eh, intentaron poner pues, todos los obstáculos posibles, pero yo creo que también son conscientes de que eh, es un debate que ya está superado eh, todas las administraciones autonómicas, central, la administración europea, todos los expertos nos dicen que tenemos que caminar hacia centros amables centros sin humos, centros mucho más verdes, más limpios, más accesibles Centros donde los protagonistas son las personas y donde se genera ese espacio al final para, para la vida cotidiana y, y es por lo, que, por lo que estamos trabajando, teniendo claro que ese es nuestro objetivo, generar esos espacios amables y verdes. También es objetivo de garantizar la salud humana y eso pasa por hacer más calles que y, y libres de esa circulación de vehículos. Por tanto, yo creo que de manera mayoritaria los ilicitanos y ilicitanas van a, a valorar muy positivamente esta actuación. En lo que respecta a los comerciantes, hemos tenido una reunión los pasados días con ellos para coordinar todos los aspectos de la obra y ellos, de hecho, lo que nos han trasladado siempre es que están a favor de esa peatonalización. Quizás teníamos diferencias sobre los tiempos, pero bueno, al final también eh, la pandemia ha hecho que estas obras hayan empezado desde agosto, que es el mejor periodo en el que podían empezar porque hay pues, menos gente en la ciudad y, por tanto, menos afección. y estoy convencida de que a partir del 3 de noviembre, con esa nueva plaza de Bach esa nueva corredora, los ilicitanos y ilicitanas, también los turistas que nos visiten, van a poder disfrutar de un entorno muchísimo mejor del que tenemos ahora. Un entorno muchísimo mejor, pero hay un debate que todavía no está superado y es el mercado central. ¿Cuándo van a bueno, no realizar su... ustedes la Plaza de las Flores? Superado sí que está, porque este Gobierno municipal lo tiene claro. De hecho, a finales del pasado año ya iniciamos ese expediente de resolución del contrato, que es un proceso complejo y que están llevando a cabo los técnicos municipales y que está ya en esa fase final, para que pues en muy poco tiempo la Junta de Gobierno local pueda rescindir ese contrato y, lo que es más importante, iniciar un tiempo nuevo para pensar en el futuro del entorno de la Plaza de, los, de las Flores, revitalizar eh, ese entorno donde en estos momentos se ubica el mercado central, que yo creo que es lo importante, unas vez estén finalizadas estas obras, pues poder empezar una actuación que devuelva eh, pues eh, también eh, ese uso de la plaza por, por los vecinos y vecinas, por todos los elicitanos y en un entorno también que sea pensado para las personas. Precisamente una de las polémicas de esta peatonalización, todos estaban de acuerdo en peatonalizar la corredora, eh, pero lo ha comentado, los tiempos parece que ahí había polémica, pero era porque todos los comerciantes decían que si no había un motor que podía ser el mercado central que atraviese la actividad comercial en el centro, la, la peatonalización de las calles, puede resultar, eh, bueno, no, no, no puede ser, un res, no, no va a resultar bien para el comercio. Bueno, yo hago una lectura diferente. En primer lugar, eh, estamos viendo un proceso de transformación del modelo comercial eh, y, desde luego, en estos momento le están pasando vehículos y eso no ha solucionado ninguno de sus problemas. En cuanto al mercado central, yo creo que también tenemos que plantearnos que la situación es muy diferente a la que se podía vivir, por ejemplo, en los años 70, 80 años. Eh, las fórmulas eh, de, de comercio han cambiado no existe sólo un mercado eh, de abastos en el municipio hay en los diferentes barrios hay diferentes superficies y por tanto no ocurre como entonces eh, que la ciudadanía de, Elce, de los diferentes barrios venía al mercado central para, para hacer esas compras eh, yo creo que, que tenemos que ser conscientes de que esa realidad ha cambiado y que tenemos que apostar al final por revitalizar todo ese entorno desde luego Eh, garantizar que genere esa actividad comercial esa actividad económica pero que bueno yo creo que también eh, hay diferentes fórmulas encima de la mesa lo podemos ver en otros muchos municipios donde, donde se han reorientado los que antes eran esos mercados de abastos y que tenemos que tener una mirada amplia fijándonos también en el modelo de, de, otros, de otras fórmulas de éxito eh, saben ustedes ¿Saben ustedes por qué, por qué la Consejería de Cultura aún no ha resuelto el recurso de aparquisa para poder normalizar la Plaza de las Flores? Pues lo que hacemos desde luego desde el Ayuntamiento es seguir insistiéndole y mucho, porque obviamente nos preocupa que esas excavaciones sigan sin poder taparse y no podamos devolver la normalidad a, a estas calles Tengo que decirles que llevamos meses insistiendo a la Dirección General de Patrimonio en que resuelva esta cuestión y, y en esta vía seguimos pidiéndoles toda la urgencia porque, como obviamente lo demandan los comerciantes y los propios vecinos, entendemos que tiene que restaurarse ya la normalidad en esta calle. Evidentemente, el inicio de las obras de la corredora ha acaparado esta entrevista con la portavoz de Compromís, con Esther Díez. Hay otros temas, otros asuntos del Pleno, pero lo tenemos que dejar para otro día porque sí. prácticamente ya no nos queda tiempo. Pero sí otras, otra actuación importante, la hemos también dicho en nuestro informativo, y es que el mes de agosto lo van a aprovechar ustedes para renovar los parquímetros, del servicio de la hora, porque se va a modernizar este servicio de aparcamiento. A partir de septiembre, ¿podremos pagar ya con el móvil la tarjeta de crédito? Efectivamente. Bueno, de hecho, la renovación ha, ha concluido ya en los últimos días, porque ha sido bastante rápida. El día 31 de julio estaban ya operativas esas nuevas máquinas de la hora que permiten el pago con tarjeta. Además, de manera paralela, están en pruebas cuatro aplicaciones móviles con la plataforma que ha desarrollado Pymesa, para que a partir de septiembre también puedan estar disponibles para la ciudadanía y el pago se pueda hacer también mediante estas aplicaciones. Pues Esther Díez, portavoz de Compromís, muchas gracias por explicarnos las obras de la corredora. Estaremos atentos y pendientes de cómo va evolucionando el desarrollo y viendo el resultado de las mismas, de esta peatonalización. Gracias por explicarnos y también eh, gracias también por darnos esa información importante de cómo se va a desviar ese servicio público del transporte urbano. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días. 101.4 Tele-Elx Radio Marca un día sin el nuevo Sea del León suena así. ¡No, ¡No, no, no, no! Y uno con el nuevo Sea del León también. ¡No! Dormir, te dormirás igual. Pero con los asistentes de conducción más avanzados, sacar el coche del parking y llegar al trabajo a tiempo será mucho más fácil y seguro. Nuevo Sea del León por 15.900 euros. Único, como todo lo nuestro.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 Pasa un minuto de las 11 de la mañana, tenemos casi 28 grados de temperatura y continuamos aquí en este programa atípico de La Glorieta que va a estar durante cuatro horas con todos ustedes durante este mes de agosto. Hemos comenzado a las 9 de la mañana con las noticias de Elche. Buen día, hemos continuado con la tertulia deportiva, con la entrevista a Vicente Bordonado por esa ola de calor que nos deja de momento pero que volverá el jueves otra vez a pues golpearnos duramente con ese bochorno de calor en la ciudad y también en las pedanías costeras no nos libramos solo en el interior pueden bajar las temperaturas por la noche alto y hemos terminado ahora de entrevistar a la portavoz y concejal de a la portavoz de compromiso y concejal de movilidad Esther 10 por el inicio de esas importantes obras en el centro de la ciudad porque a partir de hoy la corredora se peatonaliza se cierra al tráfico. Hemos hablado de los desvíos, del transporte del bus urbano y de otras obras que también comenzarán eh, tanto la semana que viene como en el mes de septiembre y es convertir las calles estrechas de la ciudad del casco histórico en plataformas únicas. Nivelar la calzada con las aceras en determinadas calles del centro de la ciudad como la calle San Vicente el Carrer Facho, también hemos hablado de ese servicio de la hora que se va a modernizar a partir del mes de septiembre y se nos han quedado muchas actuaciones urbanísticas pendientes de seguir hablando pero lo haremos a lo largo de esta semana y de la próxima y ahora nosotros antes, antes de comenzar a hablar de las estrellas tenemos que hacer mención a un cineasta Alan Parker falleció hace unos días a los 76 años de edad el autor de de medianoche. Alan Parque es ese cineasta comercial que quiso conquistar conciencias. Pues de esta banda sonora pasamos a una de las canciones eternas las que nos ha dejado pues un grupo mítico, un ícono de la música mundial. Ellos son los Beatles.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 Que bo, no, la bici. When the night is cloudy There is still a light that shines on me Shine until tomorrow, let it be I wake up to the sound of music Mother Mary comes to me Speaking words of wisdom, let it be Y qué poder tiene la música, es mágica porque nos hace felices siempre que escuchamos buena música Mago de Oz, hoy toca ser feliz Ilusión. No la entierres ni lo llores, resucítalo. Y jamás después perdida la partida que en ti. Y aunque duelan las heridas curarán. Hoy el día he venido a buscarte. Y la vida huele a besos de jambí. La mañana està recién ballada el sol ha traído a invitarte a vivir. Y verás que tu puedes volar y que todo lo consigues. Y verás que no existirá la calle más te nublan la vista y el corazón a un trato de agua al miedo escúpelo y si crees que en el olvido se anestesia un mal de amor doy peor remedio que la soledad Dejan entrar en tu alma una brisa que avente las dudas y alivie tu mar que la pena se muera de Pisa cuando un sueño mueres porque es hecho real. Y verás que tú puedes volar y que todo lo consigues. Y verás. en el cielo son solo migas de pan que nos dejan nuestros sueños para encontrar el camino y no perdernos hacia la tierra de donde habita la hermosa. Cuando pasan 13 minutos de las 11 de la mañana, vamos a hablar, como todos los lunes, con un colaborador de Rosa Lucas. Él es Victoriano Canales, que no se ha ido de vacaciones. Es el, un miembro de la agrupación astronómica de Elche, Astrojeda. Victoriano, muy buenos días. Hola, buenos días, Ros. Pero te irás pronto, ¿no? Ay, a mí me queda un mes, exactamente. Ah, entonces estarás conmigo. Ah, bien, ahora falta que coincidamos en el mismo punto de, ah, de llegada. Hablando de las estrellas, oye, ¿las estrellas que son para ti? ¿Son migas de pan como Mago de Oz? dicen su canción de Hoy toca ser feliz. Bueno, migas de pan, vamos a poner una barra entera porque si no eh, nos quedamos, <risa> <risa> pasamos hambre. Qué bonito, ¿no? Que sean migas de pan y que sea un pan infinito, las estrellas son infinitas, ¿no? Bueno, son infinitas porque nosotros estamos contando, estamos contando y nunca paramos de contar. O sea, que ¿cuántas estrellas hay en el universo? Infinitas. En el momento en que lleguemos al... no sé. ¿Como galaxias? ¿Las estrellas son planetas, no? ¿O qué son? No, no. ¿Qué son? Las estrellas son inmensas bolas de gas. Eh... Ah, ¿son galaxias? No. No, tampoco. No, madre no, mía, qué, qué perdida ando yo en el cosmos. Son <risa> bolas de gas incandescentes que brillan por combustión propia, por una combustión termonuclear que es la que hace que, que, que brillen las estrellas. O sea, son uf, bolas de gas. Que, eh, madre mía, es que vosotros los científicos siempre le restáis el romanticismo. Yo siempre he pensado <ríe> que eran mundos perdidos. Mundos perdidos existen girando alrededor de las estrellas. Vale. Aparte de, de digamos nuestro... que las estrellas son esas atmósferas de los mundos perdidos. No me quites ese romanticismo que me ha quedado bien. Venga va, te voy a dejar el romanticismo. <risa> bueno, a mí no, me encanta que hayas venido, Victoriano, que no te, hay, te hayas ido de vacaciones porque el fin de semana pudimos ver todo el mundo cómo eh, se si alcanzó el éxito de regreso a la tierra de de esa expedición estadounidense ah, que marchó correcto. con dinero público privado a la Estación Espacial Internacional, uh -huh. ahí estuvo no sé bueno desde un mayo, par de, un par de meses, par de meses y regresaron sanos y salvos después de ver el desastre que tuvo Estados Unidos con el Challenger, el Columbia, creo recordar. El Endeavor, creo. Sí, de, el y el Columbia. de hecho, era el Endeavor, tan desastroso no. que tuvieron eh, que conveniar con los rusos, precisamente, eh, la, los espacios, los viajes espaciales. Ahora, ¿Han tenido este éxito? ¿Y qué pasa, Victoriano, en el mundo del cosmos? Bueno, en el mundo del, de la astronáutica, uh -huh. ¿vale? eh, ¿qué problemas hay? Eh, lo primero, como ocurre en cualquier otro país, el tema económico. No hay economía para todo y las grandes empresas eh, aeronáuticas y astronáuticas pues entonces tienen que mirar, lógicamente, la pela. Y, eh, bueno, pues se eh, tuvieron que cancelar muchísimos vuelos, muchísimas misiones el Endeavor fue eh, la última misión y bueno, desde el 2014, creo recordar, creo que fue la última misión que tuvo la NASA eh, hacia la Estación Espacial Internacional uh -huh. con lo que es maquinaria suya, con cohetes suyos, eh, transportadores suyos y entonces, claro, eh, había que trabajar, había que seguir trabajando. Uh -huh. Entonces, ¿de qué manera se tenía se podía llegar a la Estación Internacional? Bueno, pues eh, hablamos con nuestros colegas los rusos y ¿qué es lo que hacemos? Alquilar sus naves. Entonces, con claro. eh, eh, con tripulación rusa uh -huh. y tripula eh, y tripulación estadounidense, pues eh, se volvía nuevamente a la estación internacional. Uh -huh. Hasta este año que eh, la NASA firmó un convenio de colaboración con la compañía SpaceX de Elon Musk en el que el Crip Dragon, que es la cápsula eh, que regresó que bien, regresó bien y, se, y se lanzó uh -huh. bien, uh -huh. eh, bueno, pues eh, llegaron a un convenio de alquiler, uh -huh. ¿vale? En, en el que el, la, SpaceX es la compañía que pone el cohete y NASA es el que pone los astronautas. Uh -huh. De esa manera, nuevamente, Estados Unidos después de 6, 7 años... Pagando a los rusos, ahora ya tiene de una acá. empresa privada que, que puede hacer esos viajes espaciales. Exacto, ¿Para qué sí. sirven esos viajes espaciales? Bueno, pues sirven para llegar a la Estación Espacial Internacional. Ese que, gran que complejo sí, mecánico que, que tenemos hay? ahí arriba. A ver, la Estación Espacial allí Internacional... ¿Allí espían a todo el mundo? ¿Espían la Tierra? <ríe> <risa> Hay aliens Estu Estudian estudian la tierra Estudian eh, Medicinas Que nos uh -huh. pueden ayudar a, a nosotros aquí en la tierra eh, Hacen investigaciones sobre El cultivo biológico De, de plantas, por ejemplo eh, Hacen investigaciones Sobre el comportamiento animal en ingravidez Hacen estudios Eh, ellos mismos entre ellos mismos sobre lo que es la, la, la, la masa la pérdida o sea eh, bueno es, es que se hacen centenares de deamiento y además también lo más, eh, una de las cosas más curiosas y más importantes es que hacen educación para los chavales eh, mm. que están estudiando, porque en ingravidez eh, lo que es eh, lo que son las leyes físicas. Eh, cambian. Entonces, uh -huh. claro, ¿cómo lanzas? Por ejemplo, eh, yo me acuerdo de un experimento físico que hice en, en laboratorio en el que tenías la una un, eh, una pequeña rampa con una pelotita que tú la dejabas caer y, y caía. Entonces, ahí tenías que jugar y, y medir la, el espacio, la velocidad y muchas cosas. Eso cambia en ingravidez Pues muchísimo, porque la pelota no baja, en este caso sube, entonces eh, tenemos eh, tenemos que no hay una fuerza de gravedad, por lo que no hay aceleración y entonces todo cambia. Es totalmente muy curioso y eso eh, para los chavales claro. eh, es alucinante. Pero, pero eh, lo que hemos vivido este fin de semana, eh, del regreso sanos y salvo uh -huh. de esos dos astronautas estadounidenses a bordo de esa nave de dragón, uh -huh. de la empresa privada estadounidense, eso Abre, abre la puerta como hemos oído en las noticias a los viajes espaciales privados, podremos algún día los ciudadanos poder ir a la estación espacial internacional y poder ver in situ lo que allí se está haciendo. Bueno, eh, en SpaceX eh, es una empresa privada, o sea que eso está de Elon Musk está demostrando que se puede privatizar el espacio se pueden crear eh, empresas para desarrollar tecnología y generar eh, aeronaves para poder llegar eh, no a la estación internacional, pero sí al espacio y establecer sus propias metas. Eh, el vivir, el llegar, el estar en la estación internacional, eh, yo lo veo muy difícil. ¿Por mm. qué? Porque es un laboratorio en el que allí eh, capen, creo recordar, eh, son ocho personas. No caben más. Ah, creía que era más grande. A ver, sí, sí, es muy grande, pero es que los módulos son pequeños. Ya, pero Mira, yo, es, como esta, veo tanta es... película, pensaba que había hasta jardines, <risas> botánicos no, y no, cosas lleva, de esas. Lleva, no, imagine. nada. Mira, un ejemplo claro. Por es ejemplo, como esta, nuestro como el estudio, nave. El estudio es uno de los módulos donde se hacen experimentos. Ya. Y hay, a lo mejor, eh, unos 10, 12 módulos donde se hacen experimentos o sea, y ¿qué? aparte tienes los módulos para comer, descansar comunicarte con la familia pero tú tú que, que te encanta y, y que vienes aquí precisamente para divulgar el cosmos ¿se te ha perdido algo en la estación espacial internacional? ¿se nos ha perdido algo allí arriba? para materialmente no, la verdad porque como nunca he ido pero, pero... sí, sí a ver, se nos ha perdido se, se nos ha perdido la forma de, de trabajar es decir, eh, estamos nosotros acostumbrados a trabajar en, gra en, en gravedad, pero uh -huh. cómo se trabaja en ingravidad, eh, en, en ingravidez, claro, uh -huh. cambia totalmente. Uh -huh. eh, ¿Y esto para qué sirve? Dirán muchos oyentes. D vaya, vaya mal gasto económico, le ir ahí arriba y el estar... Eh, bueno, pues puede ser un mal gasto económico ahora con la que nos está cayendo o con otras crisis que hemos tenido, pero es que el sector aeronáutico y aeroespacial es otro sector. Y aquí en el Che tenemos un sector puntero, como es esa empresa space SpaceLD. Pele de Space. Pele, no. Sí, yo también me quedo así en blanco, espérate que... Pele de Space. Sí, de, correcto. De... Que nació en la UNES ya Miguel Hernández y que sí. precisamente lo que hacen es eh, lanzar pequeños cohetes que puedan... ¿Son lanzaderas? Eh, sí, están desarrollando las lanzaderas. Eh, actualmente se encuentran en la base de Teruel que están ideando uh -huh. lo que es, es el sistema de propulsión de un uh -huh. sistema mmm, que parecido al que tienen algunas empresas para que en el momento en que la Agencia Espacial Europea, recordemos que Predespace tienen un, un convenio firmado uh -huh. con la Agencia Espacial Europea, ¿qué es lo que quiere? Se requiere que lo, las toberas principales vuelvan nuevamente sí, a, a ser reutilizables, como ha hecho, por ejemplo, eh, SpaceX en el momento en que la, la el, nave el, dragón el, llegó el, a... el dragón eh, subió, Y bueno, eh, después de 24 horas llegó a la Estación Internacional, pero bueno, esos mmm, esa, esas pequeñas toberas volvieron nuevamente sus rampas de lanzamiento. Uh -huh. La Agencia Espacial Europea busca algo similar y PLD Space lo está haciendo. Bien, Victoriano, no quería desviarte de tu guión, porque porque veo, eh, me has pasado tu guión y veo que quieres hacer un resumen de lo que el Julio nos dejó, qué bonito lo que julio nos dejó Tiene eh Tiene nombre de película. Sí, sí. <risa> <risa> que nos dejó julio en cuanto a fenómenos astronómicos o acontecimientos astronómicos. Sabemos lo que cómo ha empezado agosto, que para ti es una buena noticia, ¿no? El que se haya el que haya obtenido éxito este regreso a la Tierra de esta nave. Sí, está la vi, nave muchísimas naves, mientras no hayan desbarajustes ni hayan problemas y haya que lamentar eh, fallecimiento de algún componente de claro. alguna misión, todos son buenas noticias puede perfectamente salir mal el lanzamiento de un cohete en el que hay tres satélites, bueno, pero eso es dinero. Mira, yo, pero para lo, lo único... único humana, pues tampoco Victoriano, para lo único que me gusta viajar al espacio es para ver ahí nuestra pequeña nave azul, la Tierra. Preciosa. ¿Verdad? Tú Preciosa. la has visto, ¿no? Tú no has estado en el espacio, pero tienes un montón de fotografías de Muchísimo nuestra nave. Muchísimas, claro. Y, y además, eh, si sí, nosotros, nosotros nos metemos en el canal YouTube, casi todos los días hay una, hay una cámara Eh, una, una o dos cámaras de eh, WICAM que están enfocando directamente a la Tierra y al complejo eh, espacial y puedes ver okay. perfectamente cómo trabajan los astronautas eh, libres en el espacio y a la misma vez puedes ver eh, el planeta Tierra cómo es ¿y esa web cuál es? Eh, en, YouTube, ah, en Youtube en youtube en los, eh. los directos de Youtube eh, hay un directo que siempre es o ISS sí, bueno, eh, en, en inglés en, en tendrá direct, no será Estación Espacial Internacional, no es E-E-I, eso es en no, castellano. No, uh, sí, siempre en inglés, ISS, International Space Station uh -huh. y, eh, y directo. Vale, y bien, que nos va? Eh, no, lo digo porque está, estaba comentando que desde fuera vemos la Tierra azul, que es nuestro planeta, y me gustaría, Victoriano, eh, el comportamiento de la Tierra, porque la, la Tierra lo que hace es dar vueltas, gira eh, alrededor del Sol. Uh -huh, claro y y tiene una velocidad constante. Correcto. No, Consta no. Constante no, acelerada. Ah, no, es, acelerada. Eh, eh, es un movimiento vamos alejando... elíptico acelerado. O sea, nos vamos alejando cada vez más del sol? O claro, no, sí. Claro, a ver, eh, el, el planeta Tierra eh a ver, eh, la órbita del planeta Tierra es elíptica donde el sol se encuentra en uno de sus focos. ¿Sí? Entonces tenemos una distancia máxima y una distancia mínima. Vale, y después tenemos las distancias intermedias, que son las que eh, son los eh, equinoccios. Mm. Después tenemos eh, a ver Qué dentro. bonito la elipsis, eh, solamente no. con que me hables de eso. Eh, Victoriano ¿Qué nos dejó el mes de julio? Venga, vamos a guión, <risa> vamos al guión, <risa> porque si no te llevo, ahora te llevaría a a, donde a, a la antigua este, Grecia, eh... y bueno, a los si antiguos ponemos, filósofos, no, no, y, y, no, y mucho más allá. por eso mismo, <risa> eh, quiero que me digas que, Julio, que nos dejó, y además ayer pensé en ti por la noche, porque la luna que teníamos anoche era preciosa y supongo que esta noche será aún más bonita que la de ayer. Sí, anoche se encontraba la luna al 99% y, ¿Y hoy tendremos pleno, eh, luna, ¿no? eh, luna llena. Bueno, pues hoy hay que asomarnos, hoy hay que vivir más eh, esta noche, ¿no? Hay que salir para ver esa ¿A luna. A quien guste, pues, claro, <risa> simplemente o asomarse a la, a la ventana, al balcón, a la terraza y verla. Eso sí, siempre recomendamos unos prismáticos o unos pequeños telescopios para poder sí. observarla. Bueno, pues Victoriano, venga, te dijo que si no se nos come el tiempo y dime que Julio que nos dejó. <risa> Nos dejó muchas noticias, nos ha dejado muchos eventos, muchos efemérides y bueno pues ya que estamos eh, hablando de la misión uh -huh. eh, de, de SpaceX, la uh -huh. Crypt Dragon, pues tenemos que hablar de tres misiones que se han lanzado en el mes de julio y concretamente para estudiar no la luna ni la tierra, sino el planeta Marte. Este planeta que siempre lo tenemos ahí Esa y que es siempre estamos es con Marte. ¿Pero qué tiene Marte? ¿Qué? Pero ¿tiene, tiene mucho. Tiene muchísimo. Porque Marte marciano viene precisamente... <risa> Nuestra vida extraterrestre desde desde siempre la hemos situado en Marte. Eh... Y eso bueno, tiene que sí, ser por alguna razón. Hay muchas películas, razón. hay muchas... Pero películas, bueno, aparte de cine, literatura, novelas, sí, correcto. poemas... Orson wells Su, famosa, lo, eh, su famoso libro, que fue hemos radiado y, sí, y montó, sí, sí. nunca siempre. mejor dicho, una película espectacular. <ríe> sí, ahora ya no lo queremos desde aquel día. No, pero siempre hemos dicho que en Marte están los marcianos, están los extraterrestres, están los ovnis. bueno en Marte... Y eso tiene que ser por algo, ¿eh? ese planeta rojo, ¿por qué, ¿por qué nos llama tanto la atención en Marte? ¿Por qué Marte... hay tantas misiones? espaciales a Marte? ¿Por qué seduce a los científicos? A la, a la ciudadanía ya sabemos por qué no seduce, por todos los románticos y el romanticismo y sí. leyenda y mito que se le ha echado encima a ese planeta. Pero los científicos como vosotros, ¿por qué tanta misión espacial? Bueno, podríamos decir que Marte tiene más eh, investigaciones espaciales que la propia Tierra. Efectivamente. Eh, a ver, ¿por qué? Bueno, eh, Marte desde un principio eh, es un planeta en el que que, que sabemos que estuvo mucho más cerca eh, de la actual distancia que tiene, eh, tuvo agua, eh, hubieron, ver, hubo agua hubo océanos, hubo mares, hubo ríos. O sea que ríos. Marte estuvo más cerca del Sol. Eh, sí, por supuesto. ¿Antes claro. que la Tierra? Eh, antes que la Tierra. No, ah, ver, pero no, eh, ¿no vamos juntos? ¿No van ver, todos los planetas de la galaxia juntos? Sí, pero a ver, eh, eh, hay que tener en cuenta que el, lo que es el Sistema Solar tiene aproximadamente unos 6.000 millones de años. Sí. Parece poco, pero es una no. edad bastante <ríe> considerable. Eh, son 6.000 millones de años. Para, para, para un cosmos infinito para mí somos chavales, <risa> los planetas todavía están en la infancia. A ver, en 6.000 millones de años eh, a ver se formó el Sol, se formaron los planetas, pero los planetas terrestres, los que eh, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, en un principio estaban mucho más apelotonados, estaban mucho más cerca de, del Sol. Y poco a poco fueron emigrando y, posi y posicionándose en los lugares donde se encuentran ahora. ¿Qué significa esto? Significa que Marte estuvo en zona habitable. Entonces, al estar en zona habitable, eh, pudo, pudo eh, mantener agua en los tres estados. En hielo, en líquido y en gaseoso. ¿Qué planetas estuvieron en zona habitable de los que acompañan Mira, a la Tierra? Estuvo Venus. Ahora está la Tierra. Y, y también Marte. Estuvo. Entonces, sea, ahora está la, ahora esto, está la Tierra. Esto es estuvo, pasajero. Estuvo Venus, Lo también. nuestro es pasajero. ¿No? La es vida pasa. en la Tierra es pasajero. Eh, sí. Nunca mejor dicho se podría decir. Entonces, claro, Marte, ¿qué es lo que ocurre? Que siempre estamos ahí RQR con, con Marte. Por eso, Marte estuvo en zona habitable. Entonces, ¿por qué no pudo existir vida en Marte cuando estuvo en zona habitable? Pues misión, misión, misión, misión, misión y más misiones. ¿Por qué invertir tanto dinero en estas misiones para ir a Marte? Porque, como bien hemos dicho... Marte estuvo en zona habitable claro. y la Tierra Marte ahora mismo puede es ser. habitable. Claro. Marte pero... es un, un reflejo, puede ser el espejo de lo que nos pueda ocurrir o puede ser el reflejo de nuestros antepasados. Puede ser es mirar eh, Marte es nuestro pasado, es el pasado de la Tierra. No, Marte yo creo que es el futuro de la Tierra. Por eso se está haciendo hincapié allí. ¿Por qué? Porque eh, ¿cómo es posible que eh, Marte ahora mismo no tenga una atmósfera tan densa como eh, la tiene ahora la Tierra? Claro. Por ejemplo, una de esas noticias que se destacó es que eh, hace poquito eh, la sonda TGO de la Agencia Espacial Europea ha descubierto ozono y dióxido de carbono en Marte a unas alturas en el que se pensaba que no existía y ahora el descubrimiento de ozono abre un nuevo abanico en la, en la investigación sobre la, eh, el pasado atmosférico del planeta Marte entonces hmm. ya nos está indicando de que si sí, hubo ozono eh, pudo tener un comportamiento como la Tierra, entonces, pero ¿por qué Marte perdió la atmósfera? al perder la atmósfera, ¿qué le ocurrió a Marte? se perdieron se perdió, se evaporó nunca mejor dicho, toda el agua entonces, junto con el agua eh, pudo desaparecer la posible vida que se desarrolló allí, pudo generarse vida allí Entonces, para estudiar nuestro futuro, nos vamos a Marte. Si Marte perdió la atmósfera, ¿la corteza terrestre de Marte se conoce algo? ¿Puede tener vida dentro? Pues, eh, a ver, actualmente, eh, en 1976, la sonda Viking 2, eh, que fue cuando eh, realizó esas famosas imágenes de la cara de Marte, la ciudad de Marte, Eh, bueno, pues eh, claro, la, las imágenes, los vídeos y todo lo que había, pues la resolución que había eran pésimas. Entonces, eh, lógicamente, año tras año se ha ido mejorando y se ha podido estudiar mejor eh, lo que es la superficie. Eh, a partir de ahí empezaron a lanzarse nuevamente nuevas misiones para estudiar la superficie de, del planeta Marte. ¿Se ha descubierto algún indicio biológico en Marte? Todavía no. Pero, por ejemplo sí que tenemos misiones como perseverance de Estados uh -huh. Unidos que uh -huh. sí que va a estudiar eh, eh, lo que es lo que son los procesos biológicos que pudieron haber en el planeta marte uh -huh. va, eh, tiene per, eh, tiene lo que viene siendo un laboratorio biológico allí entonces vamos a, a, a investigar allí es en a la ver. estación espacial No, en, en, en marte en marte tiene un, un laboratorio Eh, el que se lanzó esta... ¿Los chinos? ¿Los chinos tienen un laboratorio no, en Marte? No, Estados Unidos Estados Unidos lo que ha hecho ha sido enviar eh, Pero la... pronto ver dónde están los chinos seguro eh, No, y ahora te hablo de los chinos eh, <risa> Estados Unidos lo que ha hecho este mes ha sido eh, lanzar el, el rover Perseverance y un pequeño helicóptero que también se llama en Unity Eso ocurrió para... en julio Hace poquito, creo uh -huh. que fue el día 24 o 26 uh -huh. se lanzó, yeah. ¿vale? Entonces, eh, Perseverance, este rover eh, está destinado para ir eh, al cráter Yesero, que, bueno, pues fue un antiguo lago uh -huh. eh, donde desembocaba agua, eh, existen laderas, existen eh, un, eh, ríos en forma de delta, y entonces por ahí, lógicamente, eh, circuló agua. Y entonces eh, la NASA lo que quiere estudiar es las zonas donde probablemente pu eh, pudo existir algo de vida y que ahora actualmente se podría encontrar algo. Uh -huh. Entonces después con el, con el pequeño helicóptero, el Inunity, pues eh, se quiere estudiar también la atmósfera para saber si se puede volar o no se puede volar en la atmósfera de Marte, porque nosotros aquí eh, los aviones, los helicópteros eh, vuelan eh, aparte de la propulsión que tiene eh, eh, también se mantiene por la eh, bueno, por otros mecanismos eh, atmosféricos que tiene, entonces esos mecanismos atmosféricos son los que hay que estudiar allí en Marte ¿Y los chinos porque van de, van detrás de Estados Unidos? Seguro, con esta guerra ciria que han comenzado China, ambas potencias China, ahora mismo creo que China, es la, ter la, la tercera en eh, la tercera potencia, eh, en a nivel a aeronáutico, y, astronáutico, y, y, y, uh -huh. eh, que está dándole caña. ¿Y dónde están? ¿Ellos también tienen misiones espaciales en Marte? China ahora mismo tiene dos misiones en la Luna y están funcionando ah, en la Luna. muy bien. ¿Ellos están en la Luna todavía? Eh, todavía. Eh, bueno, eh, llegaron y por fin eh, han tenido sus pequeños fracasos, como es lógico. Eh, ahora sí, tiene dos misiones allí en la Luna y ahora también, en el mes de julio, Lanzaron el Tianwen 1. Ah. El Tianwen bueno, pues es el nombre de un poema chino que, si lo traducimos, significa preguntas para el cielo. Qué bonito. Y, y ese Tianwen 1 lo lanzaron, es el primero que lanzan sí, el, hacia Poete Espacial a Marte. Es a marte La Luna poeta. llevan ya. ¿Y España dónde estamos? España, ahí sí, es que se me ha olvidado comentaros. Eh, en, la, en el rover Perseverance ¿Sí? eh, hay un mecanismo hay tecnología española Vaya, eh, tenemos eh, el experimento el instrumento MEDA que es de fabricación española se ha fabricado en el centro de astrobiología de la NASA INTA que se, que se encuentra en Madrid y después también por otro lado tenemos lo que es la antena de alta ganancia que es la antena de comunicaciones eh, que tiene con, con la Tierra el rover Uh -huh. que también se ha hecho aquí en España concretamente eh, en la Universidad del País Vasco Entonces, Madrid tenemos, y País Vasco te, tenemos tecnología española en Marte sí, y no solo con el Perseverance, también eh, la las dos misiones anteriores eh, Curiosity in, e eh, Insign también tienen experimentos de estudio meteorológico uh -huh. y climatológico bueno uh -huh. Pues, Victoriano, eh, no sé si no no nos va a dar mucho tiempo para para hablar también de agosto, de cómo hemos empezado, de la luna, pero, no sí, sí, ah, claro. venga, pues, <risa> no, es que, es que se me quedaba por decir si sí, el COVID-19 ha retrasado también mucho los planes, muchísimo. o al contrario, ha acelerado, porque en el espacio, ha retrasado no... muchísimo, sí, sí, ha retrasado que, lógicamente, el confinamiento no sabía a todos por igual. Eh, el, a ver, eh, se han cerrado observatorios también. Yeah. Eh, muchas investigaciones eh, se han cancelado eh, y muchas misiones han tenido que ver canceladas a, por el tema del COVID-19. Eh, ¿Qué problema tenemos en, eh, a nivel astronáutico? Eh, que siempre tenemos que esperar unas condiciones factibles para poder eh, lanzar la misión. Pero si de esas condiciones se dan en tiempos de confinamiento, lógicamente la misión se tiene que retrasar. Por ejemplo, hay una misión que se tenía que haber lanzado y hasta el año 2022 no se puede lanzar. ¿2022? Sí, ¿Pero era final... una misión nuestra o de algún eh, otro de país? De participación europea, sí, y ah. donde España también estaba. Pero, eh, bueno, pues nada, tenemos que esperar. ¿Por qué? Tenemos que esperar porque no es mm. lo mismo dar un viaje de claro. siete meses que de nueve meses. Mm. Más combustible, más gastos, más economía. Mm -hmm. Entonces, cuanto menos kilómetros hagamos, mejor. Y una, un único apunte. Eh, los viajes espaciales, que, mm -hmm. que siempre han estado hablando, porque siempre se ha hablado de pasajeros eh, a ciudadanos, ¿cuándo van a empezar ya a comercializarse? Uf, es difícil. Es difícil ver, no comer, comercializarse, cerca. pues cualquier empresa que diga voy a lanzarme al vuelo, nunca me mejor vale, dicho. que vale, todavía pero, no, no, ver, no hay nada condiciones todavía. Condiciones físicas, tienes que pasar que, vamos, unas condiciones Victoria, físicas no, espectaculares. que tú no aconsejas a nadie pagar un millón de euros para ir a la Luna o para ir a, a Marte, ¿no? Ya, o a la estación. A ver, ¿quién cumpla los requisitos? ¿Por no? ¿Por qué no? <risa> No Oye, sé eh, eh, y quiero recordar bueno que será eh, un eh, millón de eh, euros el, lo que, el, el, lo que alquil, el alquiler del traje quiero recordar que rondaba los 300.000 mil ¿Mm? dólares el alquiler solo el alquiler <risa> o sea que eh, echarle vosotros precios a lo que viene siendo un, un viaje bueno vamos a hablar del cielo del mes de agosto me encanta ese título que has puesto en el guion al cielo del mes de agosto eh, qué días son los que tenemos que mirar hacia arriba y bueno, y a qué hora? Bueno, pues... Eh, esta noche, el, es fijo. Astro, esta noche tenemos cita eh, con luna llena. El astro más cercano que tenemos. La, la luna. Empezamos con la luna. Que esta noche tendremos la luna llena. El día 11 tendremos la luna en cuarto menguante. El día 19 la tendremos en luna nueva. Y el 25 la tendremos en cuarto creciente. Vale, y tan, tan tranquilo te quedas. Esto de, de luna llena, cuarto menguante, luna nueva y cuarto creciente, ¿Para qué es importante? Bueno, Porque dicen que la luna, ¿es verdad que las mareas eh, influye, la luna, la luna en las mareas? En, la luna influye en la gravedad de la tierra y entonces eh, produce mareas, mareas vivas, mareas muertas. Eh, que eso pues para los pescadores es muy importante saberlo. Eh, lógicamente cuando hay marea alta, marea viva, eh, el mar es más bravo, entonces sale eh, es más difícil afainar y cuando eh, hay marea cuánto, brava eh, cuando es esa marea brava Cuando se encuentra luna nueva y luna y luna llena ah ahora vale, entonces eh bueno pues hay que esperar a que las aguas estén tranquilas para que eh la fauna eh, del agua este más tranquila y se pueda cazar tranquilamente. ¿Y ¿Cuándo cazar, está pescar. cazar? Ahí es verdad pescar. ¿Y cuándo está el, el mar más tranquilo? ¿En cuarto menguante o en cuarto creciente? En los cuarto, cuartos, en los cuartos, eh, en vale. los cuartos porque la gravedad de la luna y la tierra prácticamente están compensados y entonces es más tranquilo. Vale, entonces los días 3, 11, 19 y 25 son una regla de 3 o una fórmula matemática. Eh, por eh, lo que sacas No, para, eh, simplemente ¿para la Luna tiene una órbita alrededor de la Tierra y sabemos que tarda 28 días en darle una vuelta alrededor de la Tierra y entonces sabemos eh... Pero nunca lleva la misma velocidad, tú acabas de decir que la velocidad se, que, que se está alejando, ¿es la misma velocidad? ¿se aleja la misma velocidad? Eh, sí, claro, sí. lo que pasa que, tenemos, que a ver, ten, tenemos una distancia eh, máxima y una distancia mínima también de, de la luna, por lo que también la órbita de la, de la luna no es circular sino también es elíptica. Me parece también fascinante estudiar la física, <risa> victoriano. <risa> y, y tenemos Mercurio, ¿Qué, ¿qué le pasa a Mercurio? Ah, eh, bueno, Mercurio es un planeta pequeño, cercano al sol y que solo es visible en estos momentos durante la puesta del sol, pero bueno, hay que saber eh, dónde mirar para poder observarlo. Ah, vale. Mm, pero bueno, hace no falta tenemos. hace falta unos telescopios telescopios para poder ver algo de ese planeta en, en la ciudad de Elche la contaminación acústica nos impide ver lumínica nos impide ver las estrellas en su pleno apogeo si mm. vamos a Pirineo se ve perfectamente wow. la cúpula celestial pero eh, cuando yo levanto la vista siempre veo una, una estrella que supongo que brilla mucho eh, eso es, es un planeta no ahora mismo eh, conforme cae la noche podemos ver dos astros brillantes mirando hacia el este que son los planetas eh, júpiter y saturno vale que lo podemos ver a lo largo de toda la noche eh, marte eh, es un eh, también es brillante de color eh, anaranjado rojizo que lo podemos ver a partir de la segunda mitad de la noche es decir a eh, al medio a, a medianoche a partir de medianoche hasta que ya, pues eh, lógicamente finaliza y a las 5 de la madrugada está apareciendo el planeta venus Eh, como a mí me gusta llamarlo el puntazo de la noche porque es el planeta que más brilla de, de todo el sistema solar sí, Venus uh -huh. qué además es, es, el, es el planeta más cercano a nosotros y al estar cubierto de nubes eh, refleja muchísimo más eh, la luminosidad del Sol en la atmósfera y entonces por eso tiene ese brillo tan intenso ¿y las estrellas por qué brillan tanto? cuando no hay contaminación lumínica bueno, las estrellas brillan eh, ¿y tienen ese parpadeo? Eh, eh, eh, bueno Las estrellas, como bien hemos dicho antes, es una, son inmensas bolas de gas, donde en el interior hay una... existe una... Eh, ahí se ha ido el nombre... Eh, eh, una, una lámpara. <risa> <risa> la procesos termonucleares. Ah, vale. Hay procesos termonucleares que lo que hacen es, eh, agarraos a las sillas si queréis, eh, eh, cada segundo, el Sol, por ejemplo, consume 4.000 toneladas de hidrógeno para convertirlas en helio. Ese proceso termonuclear, bueno, pues eh, produce una serie de cadenas de energía donde de, de, uno de esos cuantos de energía son los fotones. Los fotones que, se, que ocurren en el inti, que se producen en el interior del sol, tardan unos 100.000 años aproximadamente en llegar a la superficie y es la luz visible que nosotros vemos del sol. Y la luz del sol, de la fotosfera hasta llegar a nosotros tan solo tarda 8 minutos. ¿Eh? Ross, creo que te has quedado alucinada. Sí, sí, porque es verdad, eh, no, no, alucinada no. Es que es vertiginoso eh, poder eh, escuchar eh, cómo son esas leyes físicas allí en el cosmos. Es que no no me lo puedo imaginar. Eh, y nosotros tampoco nos imaginamos. Es que no lo puedo imaginar. Eh, cuando pensamos que un algo ocurre de una manera y después nos encontramos que ocurre de otra, ya todos los, los modelos y todo los cálculos que hemos hecho se nos van a la tierra. Sí, eso es Pero verdad, porque, porque tenéis muchos eh, la ciencia tiene demasiados agujeros negros en el espacio, ¿no? Y, eh, nunca mejor, y nunca dicho. mejor dicho. <risas> nos vamos cerca de, las, de cerca de las estrellas victoriano. Nos vamos y nos vamos a ir porque las estrellas, esta lucha, estas misiones espaciales, esta lucha por llegar a la Luna, por llegar a Marte, por llegar a los planetas más, más alejados de, del Sol y de la Tierra, también se ha visto reflejada en la música, además de la poesía, las novelas pues, pues, y ¿no? el cine. Y la música está llena, está llena de, de grandes gestas no espaciales. Sí, y nunca ha faltado y que nunca falte. Además. Y sobre todo en la década de los 60, cuando eh, el hombre pisó la luna. Ah, sí. sí, por supuesto. Así que vamos a despedirte con los Pequeniques, que es un grupo español de la década de los años 60. De... Ahí no estaba yo. Pues no, no, ni yo. <risa> que bueno, es un grupo instrumental, pero uh -huh. sí, sí, pero que se hizo un gran hueco en, en el panorama musical español. Así que vamos con otros grandes músicos para acercarnos a las estrellas. Victoriano vuelves el lunes que viene a contarnos más cosas, como quiera. Claro, porque hay muchas más cosas que decir porque Muchísimas luego estarán las, la lluvia de estrellas y de, de San estrellas, Lorenzo. Para mí son Adelan las lágrimas de San Lorenzo. Adelantamos ya Por motivos del COVID-19, la agrupación Ay. autodómica de Elche ha cancelado todas las actividades. Es decir, eh, la, a, la agrupación Astrojeda no va a organizar ninguna actividad para la observación de las perseguidas. Y es lógico, os jugáis mucho. Nos jugamos mucho. Porque si alguien cae, da un positivo o tiene... Por aglomeración detecta, de gente, claro, cuando nosotros eh, tenemos costumbre de que se reúnan unas 200, 300 claro. personas, entonces nos curamos en salud, mucha responsabilidad. Y no solo aquí, sino en cualquier actividad que hacemos, donde mm. siempre hay más de 100 personas, pues, lógicamente claro. no nos la vamos a jugar. Y por esa razón, hasta que la Organización Mundial de la Salud y el gobierno español y el gobierno local uh -huh. eh, den el visto bueno a organizar actividades en grupos, entonces nosotros las actividades las tenemos canceladas. Pues como el próximo lunes es 10 de agosto, es el próximo lunes cuando ven bien estuvo estamos 7, a 3, 10, sí. 10 de agosto, uh -huh. como será 10 de agosto, de aquí al 10 de agosto, ¿podrías aconsejar alguna actividad a los amantes de, del Cosmos? Eh, ¿Para observar las perseidas? Sí, sí, sí, sí eh, claro. como consejo. Claro. Se pueden observar ya, ¿no? De aquí al 10 de agosto. Y de agosto. hecho sí ya se están observando perseidas. Esos son estrellas fugaces. Estrellas fugaces. Vale, pues Venga, la fugacidad... Pues el, el, el lunes que viene hablamos de estrellas fugaces. Sí. Y sí. sobre todo de las perseidas y uh -huh. alguna cosita más. Sí, seguro, seguro. Porque hay mucho. De los agujeros negros, porque me encantaría que me dijeras que son nadie pues lo sabe el, el guión del lunes que viene ¿lo no, no, no, no, no quiero que lo hagas tú el lunes nos vemos, nos vamos con cerca de las estrellas, despedimos así a Victoriano Canales, gracias a vosotros Tele-Elx Radio Marca.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 Con Rosmar Alonso Quedan 4 minutos para llegar a las 12 del mediodía Y nosotros antes de la siguiente entrevista programada para este lunes 3 de agosto Tenemos preparada la siguiente canción Nos vamos con uno de los grandes, con los Rolling Stones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 And it's bringing me out the dark The scars Oh! 1.4 Telehelch Radio marca Pasa un minuto de las 12 del mediodía y no hemos puesto a los Rolling Stones, sino a la cantante británica Adele. Les pondremos en unos minutos los Rolling Stones, pero eso será después de la entrevista que tenemos programada, porque hoy queremos hablar de las cuentas municipales, porque cuanto más claras estén esas cuentas municipales, más transparencia habrá en la gestión de este equipo de gobierno. Pues para hablar... ...de las cuentas del presupuesto municipal... ...tenemos con nosotros a la concejal de Hacienda... ...Patricia Maciá... ...muy buenos días Patricia... ...muy buenos días Ros, ¿qué tal?... Eh, ...bien, lo importante... ...lo importante Patricia es eh, saber... ¿Cómo va a quedar, cómo está este asunto del Partido Popular? Porque nos dijo el portavoz popular Pablo Ruz hace unos días que iban a judicializar este tema de, de la decisión del equipo de gobierno de retirar ese plan económico que ustedes presentaron para ajustar el presupuesto porque no llegaban eh, o no, no habían cumplido la regla de gasto y tenían que presentar ese plan económico como se establece en la ley de estabilidad presupuestaria. Presentaron el plan, usted lo retiró aduciendo o argumentando que hay un acuerdo inminente que se va a alcanzar con la FEM, la Federación Española de Municipios y Provincias, con el Gobierno de Pedro Sánchez, por el cual pues va a ser innecesario presentar ese plan de ajustes porque van a permitir a los ayuntamientos hacer uso de él se superávit. Pero Pablo Rud nos dijo que ese acuerdo está en el aire. ¿Hoy creo que se está negociando o que se va? ¿Cómo está ese acuerdo de la FEM? Bien, mire, acabo de, de ver la, la rueda de prensa que el presidente de la FEM ha hecho, el Caballero, eh, después de que saliera aprobado ese acuerdo eh, en el propio seno de, de, la, de la FEM. Eh, ayer, eh, al mediodía, estaban reunidos la FEM y el Gobierno de España, la ministra de Hacienda, para ultimar detalles de ese acuerdo hoy se ha aprobado un juntrox en junta extraordinaria en la FEM y se llevará mañana al Consejo de Ministros porque según ha dicho el caballero eh, si no se tendría que llevarse en septiembre. Por tanto, por eso ayer estaban ultimando eh, este acuerdo. Por tanto, ya está aprobado en el seno de la FEM y mañana se llevará al Congreso al Consejo de Ministros, por lo que ese acuerdo es más que palpable que que es real no yo yo yo la verdad es que me, me preocupa me preocupa no me preocupa lo que lo que dice el portavoz del partido popular porque está permítame la expresión mezclando churras con merinas, que tiene que ver la judicialización de, de un tema que es puramente administrativo y técnico. No, no entiendo no esa actitud de llevar al juzgado yo creo que al final eh, le van a contestar al señor eh, pablo ruz oiga el, el juzgado está para otras cuestiones no para estas no yo creo que es un intento de, del partido popular de, de intentar ver qué hace oposición cuando en realidad creo que está está tirando y no da a gol no como como se dice yo soy tranquila no porque al final fue una decisión de los propios técnicos que yo avalé, porque entre Tenía que llevar un documento como un plan económico financiero, porque incumplíamos la regla de gasto en el año 2019, eh, llevar con una serie de medidas que recortaban el presupuesto en un millón más de un millón de euros en centros sociales en pedanías y el capítulo de personal, cuando hay este acuerdo que permite a las entidades locales mmm, no cumplir la regla de gasto, Por tanto, ¿qué sentido tenía llevar un plan económico con unas medidas cuando mañana mismo se va a aprobar que no es necesaria ese cumplimiento? Llevaremos un plan económico financiero al, al Pleno, pero lo llevaremos sin medidas, que es otra de las opciones que te permite el Ministerio de Hacienda, uh -huh. llevarla sin medidas. Y le voy a contestar al señor Ruz con datos eh, técnicos y, y argumentos objetivos. Eh, nosotros eh, aprobamos la liquidación del año 2019 en plena pandemia, en el mes de abril pero los plazos estaban suspendidos. Los plazos legales estaban suspendidos por el tema de, de, de todo el confinamiento, el Real Decreto 463 barra 2020. Eh, esos plazos se levantaron el 1 de junio. La ley lo que te dice es que tienes, una vez liquidado, el presu, eh, el, el, de, puesto en conocimiento el incumplimiento de, de la regla de gasto, tienes un mes para presentar, ojo, presentar el plan económico financiero. Si contamos el 1 de junio, Eh, tenemos un mes nosotros presentamos en la comisión de julio el plan económico y a partir de la presentación del plan económico tienes dos meses para presentar para perdón para aprobar en pleno el plan económico financiero por tanto eh, que yo sepa estamos en plazo no porque si lo presentamos el 20 de julio en comisión de hacienda tengo dos meses en agosto no hay pleno eh, podría incluso irme y ya, ya sería un poco no me, quiero, no me quiero ir a octubre pero se aprobará este plan económico financiero sin medidas en septiembre cumpliendo los plazos que establece la ley y así se lo expliqué en el pleno al señor Ruth pero el señor Ruth no quiere atender no no, no está por la labor de, de entender este tipo de cosas él prefiere pues eso echar leña al fuego y si cae, cae si no, por pues. Pues eso que me preocupa más la actitud del señor uh -huh. Ruth en, haciendo oposición que el propio contenido de su... Pues, pues vamos a intentar eh, nosotros eh, comprender un poco más sí. esto de qué es el plan financiero sí. porque ha dicho que lo han tenido que presentar eh, pero eh... Porque no cumplieron con la ejecución presupuestaria, no cumplieron con el, la regla de gasto de 2019. Exacto. ¿Esto qué supone? ¿Que gastaron más de lo previsto o que ejecutaron más de lo previsto? Lo segundo. Claro, no es lo mismo. Nosotros no gastamos más de lo que teníamos, sino que cuando uno, un, un ayuntamiento, una concejalía de Hacienda eh, hace los, los presupuestos, en todos los ayuntamientos eh, los técnicos eh, establecen un nivel de inejecución. Bien, eh, como hace tres, de aquí a tres años el capítulo por ejemplo 6, que es de inversiones, se ha ejecutado un 60%, voy a tener una inejecución del 40%. Por pues eso se establece también en los presupuestos. ¿Qué pasó el año pasado? Pues que ejecutamos más de lo que teníamos previsto. Es decir, en vez de ejecutar un 60% como teníamos previsto, ejecutamos pues un 70%. Eso es bueno porque eh, claro. gastaste más dinero en la ciudad. ¿Cuánto más se gastó? Eh, nos gastamos 4,8 millones más en la ciudad que de lo previsto. Pero no porque nos gastamos, superamos el presupuesto en ese dinero, no. Sino que dentro del propio presupuesto nos gastamos Eh, nos ejecut ejecutamos más. más Y aquí es importante saber por qué este gasto porque ¿Pueden ustedes gastarse más en papeles o en folios sí, sí. o o fue inversión pública? Sobre, sobre todo fue inversión pública. En tema de, de, de inversión, el tema de, de gasto corriente, en el capítulo 2 eh, hablamos de, por ejemplo, eh, todo lo que es, como digo yo, el cash, ¿no? eh, lo que se gasta en las partidas, de la actividad desde tal, se ejecutó más. Eh, de lo previsto ¿no? uh -huh. y por eso incumplimos el arreglastro para que vea usted el, el, el sinsentido de la ley que aprobó en su, en su momento Montoro del Partido Popular no ejecutas más y te penalizan. Por eso, eh, en estos momentos se está negociando con el Gobierno de Sánchez y con la FEMP, todos los, los ayuntamientos quieren eh, claro, que esa, o sea, esa ley presupuestaria sea un poco más justa claro, con los ayuntamientos. Me has escuchado ahora mismo al presidente de la FEMP, Manuel Caballero, y lo ha dicho ¿no? en, en este acuerdo, no se va a exigir el cumplimiento de la regla de gasto, vamos a poder utilizar el superávit del año 2018, que eso son las llamadas IFS, Inversiones Financiamiento Sostenible, para el año que viene. Eh, se flexibiliza muchísimo más la ley de estabilidad presupuestaria por tanto no entendemos tampoco la postura del Partido Popular en contra mm. de este acuerdo bueno, dicen que, es, eh, que este acuerdo Según los populares, que están totalmente en contra, es porque es una maniobra del Ministerio de Hacienda para quedarse precisamente con los ahorros de los ayuntamientos. Sí, eso es porque no han escuchado en ningún momento nada de lo que os ha dicho en esas reuniones donde precisamente hay 12 miembros del Partido Popular. Eh, lo que no, no puede ser es que si el gobierno de España nos pide esos remanentes, nos lo va a devolver al 100%, ojo, pero es que además nos va a dar a fondo perdido 5.000 millones de euros a los ayuntamientos. 5.000 millones de euros a fondo perdido. No es que luego se lo tenemos que devolver, no. Esos 5.000 millones nos lo da a fondo perdido. Es la primera vez ¿eh? que se hace eso, eh, lo ha dicho Belcaballero. Eh, tenemos que remontarnos a tiempos de zapatero. Es decir, eh, creo que es un acuerdo que beneficia a los ayuntamientos y en ningún momento le quita la autonomía. Yo solamente le hago una, una, una pregunta al Partido Popular. Con los remanentes hasta ahora el gobierno de turno nos decía que lo teníamos que gastar en inversión. Uh -huh. ¿Qué diferencia hay ahora? Si el año pasado se lo gastaban en inversión, este año nos lo están diciendo que no lo podemos gastar. Ojo, a agenda urbana, a movilidad, a parques y jardines, a limpieza, a cultura. Lo podemos gastar en muchísimas cosas más de gasto corriente, no de inversión. Por tanto... Creo que es que el acuerdo es muchísimo mejor del que hasta ahora estaba llevando. Y los gobiernos del Partido Popular aceptaban eso. ¿Por qué no lo aceptan ahora? Yo creo que más que pensar en los ayuntamientos, lo que están pensando es un no interés pues, par puramente partidistas, que en estos momentos, ya le digo yo, que no toca. Pues estaremos muy atentos a ese acuerdo cuando sí. se alcance. porque qué? va a suponer para el Ayuntamiento de Elche? ¿Cuánto dinero podrá disponer? Porque ¿cuánto tienen ustedes de superávit? Sí. Ahora que aquí hablamos de superávit y remanente, no quiero sí. tampoco liar mucho a... a, a ¿Cuál es la ¿no? diferencia de superávit y remanente? Bien, el remanente es lo que tú tienes acumulado de dineros de otros años. El superávit es eh, que no has incurrido en déficit. El superávit es que estás en positivo este año. El remanente Ajá. es el acumulado de superávits, por decirlo de una manera, de, de diferentes años. ¿no? Con lo que nos interesa el acumulado. Claro, yo hablo de remanente. A mí me interesa el remanente... Eh, tenemos Ahora mismo eh, aprobamos en una liquidación del 19 un remanente de 10,9 millones de euros, pero ya hemos destinado 400.000 euros de ese superávit a bienestar social. ¿no? Además de todas las ayudas que se, que se han implementado, eh, ya hemos destinado 400.000 euros a vales de alimentación, eh, más de los que tenían. ¿no? Ahora uh -huh. hay 800.000 euros en, en esa partida, es bastante, bastante importante. Eh, por tanto, eh, destinaríamos 10,5 millones de remanente al gobierno nos devolverían esos 10,5 más el 35% de esos, eh, de, ese cinco, eh, de ese dinero que nos van a aportar al fondo perdido. Dependiendo del remanente, tienes un 40%. Por tanto, estamos hablando pues de un 40% de 10,5 millones. ¿Y de qué plazos? Porque si entregamos esos 10 millones y medio al, al Estado, ¿cuándo nos va a devolver con intereses ese dinero? Esos 5.000 millones que hablo de fondo perdido, nos, nos darían 2.000 este año 2020 y 3.000 en el 2021 y a partir de 2022 no se vuelven en 10 años el 100% de los remanentes. Cada año nos darían, pues si yo le he 10,5 millones, nos darían un millón de euros a, al año. Y eso nos va a venir muy bien eh, a las futuras corporaciones para cuadrar presupuestos. Quiero decir, que yo es que no le veo más inconveniente, que es que además eran, eran cuestiones estas que llevamos muchísimo tiempo, no solamente el Ayuntamiento del PSOE o Compromiso del PP de Ciudadanos, pidiendo pidiendo sobre todo el tema de la regla de gasto, porque no tiene sentido que incumplamos la regla de gasto porque hemos ejecutado más. Es que, al final, no eh, tiene sentido. Tenemos ese remanente que es considerable, 10 millones y medio de euros. ¿Y qué deuda tenemos? bueno Tenemos una deuda bastante pequeña, la verdad. Eh, ahora mismo, eh, a fecha de hoy tenemos 19 millones y poco más de, de euros. Eh, si Cuando entramos en 2015 creo que había 115 millones de euros, ¿no? O sea, eh, sí. la ciudad de Elche, los ciudadanos con el dinero que aportan con sus impuestos han devuelto todos esos millones a los bancos que se debían. Pero yo siempre digo que, que una deuda eh, no deja de ser buena cuando la controlas. Porque cuando uno pide préstamos es para hacer inversiones. Nosotros teníamos mucha deuda, pero porque se hizo mucho, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos hecho desde 2015? Pues hemos pagado deuda, no hemos dejado de hacer inversiones y no hemos hecho recortes. Que esa es la, la fórmula que siempre hemos defendido desde el gobierno eh, de PSOE y Compromís. ¿no? Y, y seguiremos así. Tenemos 19 millones de euros, de euros. ¿Por qué hay ayuntamientos que prefieren devolver esos remanentes a los bancos en vez de acordar con el gobierno este tipo de cuestiones para que no lo devuelvan? Alicante y Valencia han preferido amortizar deuda. No lo entiendo. ¿Este año la previsión del endeudamiento baja? ¿O de qué Porque las previsiones se han cambiado. Todo sí. por el COVID-19. Sí. Pero, ¿de qué forma va a quedar el nivel de endeudamiento en 2020 a pesar de la pandemia? No, nosotros... Eh, eh... Nosotros tenemos un plan de, de amortización que es a tres meses con todos los, los préstamos y yo le puedo hablar de, de aquí a final de legislatura que si seguimos este camino, a pesar de que hemos pedido ya un préstamo de 5,7 millones, podemos quedarnos con unos niveles de deuda bajos casi irrisorios eh, a final de, de legislatura eh, nosotros vamos a seguir por, por supuesto amortizando deuda como toca porque además nos obliga la ley a amortizar deuda no por tanto nuestras previsiones van a ser pues eh, tenemos que contar con la amortización anticipada es decir, uh -huh. de aquello que no se ha gastado otros años que nos obliga la ley a, a amortizar deuda tenemos pendiente 1,6 millones de euros para amortizar deuda tenemos pendiente todo lo que no se ha podido ejecutar otros años, por tanto no eh, Y conforme vamos quitando deuda, bajan los intereses que el ayuntamiento tiene que pagar. Por tanto, eh, yo le puedo decir que estamos a un 10% de, de, de nivel de endeudamiento. Esos son niveles muy bajos. Todos los concejales han trabajado muchísimo en esta pandemia, pero sobre todo usted, porque los presupuestos han tenido que modificarse y continuarán modificándose. Efectivamente. Eh, la verdad es que ha sido un año intenso, eh, porque nada más entrar en esta concejalía, eh, que entramos en julio, tuve ya que preparar un presupuesto que se aprobó en septiembre y en septiembre tuve que preparar los del año 2020, que eran unos buenísimos presupuestos, pero como saben todos, la, la pandemia lo, lo cambió todo, no nos tembló las manos en modificar aquellos que considerábamos prioritario en aquel momento Cambiamos las prioridades como no podía ser de otra manera y hemos hecho modificaciones, os lo voy a decir, porque estuve el otro día eh, haciéndolos el recuento. Hemos, hecho, eh, hemos destinado al COVID, tanto en bienestar social como en promoción económica como en seguridad ciudadana, hemos destinado 7,1 millones de euros del presupuesto, es decir, hemos hecho todo este tipo de modificaciones hemos recibido del Consejo y de la Diputación 1,4 millones pues estamos hablando de 8,6 millones que se han destinado al COVID pero tengo que añadirle algo más este ayuntamiento, en pleno, eh, por unanimidad aprobó eh, suspender la tasa de mesas y sillas y de mercadillos, es decir, que deja de ingresar un millón de euros este año eso hay que añadirlo también a esa cantidad y Y bueno, hemos dejado también de recaudar de la hora durante esos meses. Estamos hablando que hemos destinado al COVID unos 10 millones de euros de este presupuesto desde marzo, o abril mejor dicho, hasta ahora. ¿Este impacto va a tener consecuencias en, 2000, en 2021 con, en cuanto a los impuestos? Ustedes tienen la política de congelarlos, pero ¿habrá que subir impuestos? bien Es una cuestión que la verdad es que se está ahora mismo sobre la mesa de de la concejalía de Hacienda pero yo, no solamente yo sino el equipo de gobierno lo tiene claro no vamos a subir los impuestos consideramos que no es el momento de, de subir los, los impuestos los vamos a mantener como hasta ahora tampoco vamos a bajar impuestos nosotros vamos a mantener esta vamos a decir moderación fiscal eh, porque entendemos que subir los impuestos no es el momento bajar los impuestos creo que sería peor incluso para la ciudadanía Eh, esto significa eh, que ya están elaborando los presupuestos de 2021. Sí. Eh, ya supongo que le habrán entregado sus compañeros toda la, todas las propuestas. Ahora vendrá eh, la época del tijeretazo. Sí. Eh... ¿En qué va a recortar usted? Bien, eh, tengo que decir que... Como una ya, a pesar de llevar un año en Hacienda, ya tengo ya experiencia eh, recortando y, y haciendo nuevos presupuestos. Es verdad que me están llegando las propuestas. Eh, las pedimos en mayo, están llegando ahora, pues eh, faltan algunos. Pero bueno, eh, la verdad es que yo ya dije a mis compañeros que deberían atarse un poco el cinturón porque vamos a adjudicar la mayor contrata del ayuntamiento que es la edad de la limpieza, que tiene un incremento importante con respecto a ahora, ¿no? Vamos a alcanzar los 28 millones de euros al año y eso es un incremento, no quiero aventurarme todavía, pero bueno, estamos hablando de 3 a 5 millones de euros, aprox. entonces eh, Ese dinero es de gasto corriente, que se dice. Por tanto, si lo ponemos en una partida con limpieza, porque lógicamente es un nuevo contrato, no va, no va a ir a otras. ¿no? Pero aún así, los compañeros, lógicamente, con ganas de hacer muchas cosas, pues piden más. ¿no? Pero lo tengo yo lo, este año lo vamos a tener muy claro. Eh, hay que priorizar política social, limpieza. Yo, por ejemplo, personalmente creo que es necesario priorizar también el tema de colegios. Eh, la seguridad es importantísimo para nuestros alumnos y alumnas y creo que tienen que ir en buenas condiciones. Limpieza, seguridad, mantenimiento de los colegios y cultura es muy importante. También creo que la cultura eh, es un sector muy afectado por, por la la pandemia, y creo que necesita de, de nuestro respaldo. Por tanto, yo creo que por ahí, al menos esa es mi visión uh -huh. para ir a las cosas. ¿El alcalde le ha puesto una hoja de los criterios por donde tiene que recortar y donde no? De o, momen de, momento es, no. de momento no. Pero tendrán que sentarse. Sí, claro. Yo voy a... Vamos a ver este... En septiembre es cuando vamos a empezar a sentarnos con los concejales, a valorar, a que nos expliquen los motivos de por qué piden eh, es, esos eh, dineros. Pero... Eh, tenemos que ser bastante mano dura, ¿no? Porque al final el presupuesto es limitado, ¿no? Sí. Y hay que priorizar. Pero tienen ustedes otro obstáculo y es que no están solos, ¿Qué? gobiernan sí, en coalición, Compromís también pondrá sus propias eh, reivindicaciones entre la mesa. Efectivamente. Y, y bueno, eh, para es que ya tenemos ya eh, después de cuatro años eh, que eran más complicados los, los la anterior legislatura era más complicada con otra partido, mucho más complicada. Sí, más complicada, eh, pero bueno, eh, los concejales de de Compromís se portan bien, ¿no? Al final acuerdos y es lo importante, ¿no? Llegar a acuerdos para el beneficio de, de la ciudad. Además hay proyectos prioritarios. Hoy mismo hemos hablado con la portavoz de Ester de Compromís, Ester 10 porque ADIS han empezado la peatonalización del, del centro histórico y va a ser también 2021 un año importante para para el plan centro. Sí, está bueno, ha empezado hoy lo que es la encerramiento de la zona para hacer lo, lo, las obras. Esperemos que por noviembre estén ya Ejecutadas, creo que es un cambio histórico en, en nuestra ciudad. finalmente va a ser un centro peatonal importante para para disfrutar de, de, de nuestra ciudad y, y, y de una ciudad habitable, pero también están en marcha las obras de Virgen de la de la cabeza en Candaix, en fin hay una serie de obras que al final van a es un conjunto. ...de Plan Centro. Va a ser un año importante en ese sentido... no ...y también va a ser un año de ejecución de obras EDUSI... ¿eh? ...de los fondos europeos, no nos olvidemos... ...tenemos 15 millones de euros de, de subvención a ejecutar a, de aquí a 2023... Eh, ...el Ayuntamiento está haciendo un buen trabajo... ¿eh? ...desde la oficina de, de EDUSI... ...y bueno, se están licitando eh, obras como por ejemplo... ...que ahora mismo se va a licitar la asistencia técnica... ...del pabellón adaptado de, de Carrús... ...que es un medio millón de euros de licencia técnica... Está el huerto de Rostoy, en fin, una serie de cuestiones que son importantes y que verán la luz el próximo año. El año que viene va a ser también un año que yo creo que es importante también de inversiones. No podemos dejar de hacer obra pública, porque también es trabajo para la gente que trabaja en ese sector. ¿no? Yo creo que hay que pensar un poco en todos. ¿no? Y la inversión también es importante y va a venir de la mano del edificán, que va a continuar de la mano de, de Dusi de la mano de Planifica, de, esta, de este plan de la diputación al que nos hemos adherido y que vamos a recibir pues 1,4 millones de euros, eh, el otro 1,4 lo pondremos en el ayuntamiento y que van a ir destinados a obras tanto en pedanías como en la ciudad. así que eh, Creo que es importante también, aparte de, de, de dar ayudas de políticas sociales o políticas culturales, o también la, la obra no y la inversión. Pues es un documento, el de los presupuestos, el más importante, el que tienen ustedes que acometer. Eh, ha dicho que ya eh, tiene las propuestas sobre su mesa, que en septiembre comenzarán las reuniones, las negociaciones, mejor dicho. ¿Esto significa que el presupuesto de 2021 podría estar aprobado antes de final de año? Esa es la intención. El año pasado eh, intentamos hacerlo, pero al final se nos vino todo, todo encima por el tema de, de aprobar el del 20 y luego empezar el 21 en septiembre y, y no daba tiempo. La cuestión es hacer un cronograma, en septiembre tener más o menos silvanado las propuestas, en octubre trabajarlo y en noviembre aprobarlo. Esa es la idea, para que entre, que entre en vigor ya en, en, en enero directamente. Los oyentes, muchos cont serán contribuyentes, les toca pagar ya el IBI, eh, que es el impuesto más caro. Debido a, la, a esta situación de pandemia, ¿cómo están las ayudas al IBI? Supongo que se habrán incrementado y sobre todo cómo está el plazo para pagar este impuesto para los contribuyentes que no van a tener opción a ninguna ayuda? Bien, la, efectivamente por el tema de la pandemia se aplazaron los sí, se aplazaron lo que son los, los plazos de, de presentación de los impuestos. Eh, la segunda voluntaria, que es la del IBI, la primera fue la de vehículos y vados, la segunda voluntaria empezará el 17 de agosto. Y acabará el 6 de noviembre. Tengo que decir que fue una petición del alcalde de Elche a Asuma, al organismo provincial, que aceptó y de esa petición se van a beneficiar todos los ayuntamientos que estén adhilios a Asuma. Eh, por tanto, del 17 de agosto al 6 de noviembre. Eh, Las ayudas al IBI se acabó el plazo el 31 de julio. Tengo que decir que pusimos 400, euro, 400 mil euros 400 1000 € más del millón, es decir, 1,4 millones por el, y pusimos unas condiciones para que la gente que estuviera en ERTEs o por los ingresos que habían bajado, pues pudieran eh, adherirse. Tengo que decir que de momento eh, pasa que tenemos, tenemos que pasar un filtro, pero hay unas 8200 solicitudes. Hay que pasar un filtro porque al ser por ser electrónica y algunas cuestiones que hay que que que filtrar por lo que sean un poquito menos de solicitudes. El año pasado fueron 7.600, este año pues puede ser un poquito más, y nosotros calculamos que efectivamente vamos a dar ayudas por 150 euros pues a, a la inmensa mayoría, salvo aquellas pues que se tengan que desestimar por cualquier motivo o cualquier requisito. ¿no? Pero entendemos que vamos a llegar a un millón de euros aproximadamente de, en, en ayudas. La verdad es que eh, este tipo de, de cuestiones para nosotros es importante, prefiero preferimos dar 150 € ayudas a la gente que pues que lo necesita, que, que no bajar proporcionalmente un 6%, que que para uno será 20 euros, para el que más paga mmm, se le descontará más y luego para las arcas municipales pues es un problema importante dejar de ingresar pues 4 millones de euros, por ejemplo. la eh, Tengo entendido que ha dicho que el 31 de julio fue el viernes cuando termina el eh, terminó el plazo para eh, solicitar estas ayudas. ¿Esto significa que estos 150 euros los podrán cobrar aquellos que tengan aprobada su solicitud para pagar el impuesto si, si sea de este año? Porque normalmente las ayudas siempre son eh, el impuesto del año que viene, pero pero ¿podrán pagar el impuesto de este año? Porque si se ha retrasado el plazo de pago al 6 de noviembre, ¿llegarán? La idea es, claro, hacer tantas solicitudes, hay que registrarlas, hay que puntearlas, son muchísimas solicitudes, pero la idea es ver a ver si en septiembre se puede hacer un primer pago, no de todas, lógicamente, sino pues vamos por por por remesas que se dicen, ¿no? pues a ver si hay un primer pago en septiembre, luego otro en, en final de septiembre-octubre. La idea es a ver si antes del 6 de, de noviembre al menos la mitad de las solicitudes están pagadas. Tengo que decir que estas ayudas son del IBI del 2019, uh -huh. pero bueno, si las recibes antes, <risa> claro, pues claro. ayuda que es para, para pagar. El hecho, efectivamente, como usted ha dicho, el hecho de, de aplazarse pues de octubre a noviembre, Se gana tiempo para poder pagar eh, esas ayudas y, y, y que la gente pues con esa ayuda pueda pagar el recibo de este año. no la verdad es que que vamos a poner la maquinaria a tope hay una oficina tramitadora que donde hay bastante personal y muy eficiente la verdad tengo que decir y que va a poner la maquinaria a tope para que al menos pues la mitad de las personas antes del 6 de noviembre eh, hayan cobrado esa ayuda. Pues después de esta entrevista, la única pregunta que queda para terminarla, Patricia Maciá, concejal de gestión tributaria, ¿las cuentas municipales están saneadas en 2020? Sí, así de claro. Pues con ese sí nos quedamos. <risa> Muchas gracias por la gestión que está realizando. Gracias a ustedes por esta entrevista. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 4 este verano visita la isla de tabarca con trans tabarca. catamaranes de visión submarina lanchas rápidas diana y batiste catamaán el faro de tabarca adaptado a personas con movilidad reducida respetando todas las medidas de seguridad e higiene ventas de tickets en taquillas azules y online isla tabarca viaja seguro a tabarca con trans tabarca. y síguenos en facebook Rosina de un verde palmar cantaba feliz y un día dejó de cantar dejó de reír de malo que estaba en un cafetal. Ansioso le preguntó ¿Quién te hizo pena? Y entonces la flor contestó mirando hacia el mar. ¿Quién pierde su corazón no puede Rubio oficial de un barco de Nueva York que no volverá. Su si marino gentil maré de nuevo el corazón para hacerte feliz sí. día del vivirado si me dices que es sí. Y en un verde palmar proscina de un verde palmar no sufras así olvidas de rubio oficial y quiere mi amigo El amor se olvida, ya lo verás. Mis besos y mis canciones te harán olvidar. Y entonces la flor contestó mirando hacia el mar. Quien pierde su corazón no puede cantar. y oficia de un barco de Nueva York que no volverá a su marino gentil que robó el cora para hacerte feliz Yo del mío haré dos, si me dices que sí y en un verde palmar entre rosas y flores Otra vez mi canción brindaré Cual un himno al amor Otra vez mi canción brindaré Cual un himno al amor himno al amor 101.4 Tele Elch Radio Marca la Glorieta con Rosmar Alonso Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta de este lunes 3 de agosto, son las 12 y 32 minutos, tenemos 29,4 grados de temperatura y en esta recta final vamos a hablar de la Asociación de la Artesanía Contemporánea del Vinalopó, Arcovi, una asociación que se creó en plena pandemia y que su primera campaña fue la creación de un concurso creativo de dibujo en el que implicaron a los niños, a las niñas para que pudieran dibujar a su héroe. Y esos dibujos, pues llegaron a presentarse, llegaron a seleccionarse y uno de ellos ha servido para el diseño de los bolsos del Arcovi. Unos bolsos y una campaña que tiene un fin solidario y es a beneficio de Caritas. Pues bien, para hablar precisamente de esta asociación y de esta campaña tenemos con nosotros al presidente de Arcovi, Carlos almodovar Muy buenos días, Carlos muy buenas días Rose bien hallado gracias por la oportunidad que nos dejas eh, sí, comunicarla sí porque eh, ¿cómo, cómo ha sido eh, primero recuerdo que os entrevistamos por lo del concurso y por la creación de esta asociación y ahora volvemos a entrevistaros porque este concurso pues ha tenido como objetivo el eh, pues eh, dirigirse a una ong como cáritas para ayudar en lo que pueden ustedes en la recaudación por la venta de esos bolsos ayudar a las personas más vulnerables, a las que han quedado atrapadas por la, por esta crisis del COVID. Pues así, Hermari, mira, verás, eh, como bien dices, nosotros eh, llevamos muy poquito de vida como asociación. Es cierto que unos meses previos a la pero cuatro o cinco meses nada más previos a la pandemia, esta situación que nos cambió la vida a todos en marzo. Eh, iniciamos unas cuantas acciones para poner en marcha con, eh, esta asociación. Esta asociación lo que pretende es eh, potenciar una imagen de marca de la piel para estos fantásticos marroquineros que tenemos en, en la provincia ¿no? del, del Viralopó y en en, en, bueno, en la provincia de Alicante en general, ¿no? pero nos teníamos que concretar en, en un sitio. Y bueno, pues eh, haciendo algunas serie de acciones, como decía, con la Consejería, como implicaron ¿no? eh, un, un, una formación y una escuela-taller, para dotar y que haya más aparadoras y demás. Esa fue nuestra primera casi acción. Y luego nos vino esta terrible situación en marzo, donde nos hizo estar a todos confinados. Y los empresarios que hoy forman parte de ARCOVID, pues en aras de intentar ayudar o echar una mano, nos preguntamos qué podíamos hacer. Y se nos ocurrió poner en marcha esta iniciativa que has explicado bien, que lo que pretendía. Y cuando hablamos nosotros eh, fue en ese periodo que se hizo de un mes desde el 8 de junio al 8 de julio, donde estuvo abierta un concurso a nivel nacional, porque hay que agradecer que Caritas ha cogido esto como suyo y es una campaña que, aunque es originado en la provincia de Alicante y es el orgullo que nosotros tenemos, pues eh, ha tenido un eco internacional, eh, eh, transportándolo así pues a todos los rincones de, de nuestro país. Entonces, en ese periodo... ...hemos recibido, tengo que decirte... ...un montón de dibujos de un montón de niños... ...de un montón de artistas... ...y han sido más de 500 niños de toda España... los que han participado... ...y lamentablemente hemos tenido que elegir a uno... ...en ese comité... ...para... para ...bueno pues para, para dar el premio... ...en ese jurado... ...pues han estado, gracias a Dios... ...hemos estado muy bien arropados... ...y prácticamente todas las instituciones... ...pues hay un ayuntamiento de Alicante... ...ayuntamiento de Petrer, lógicamente diputación que además tuvimos el honor de, que, de quien presidiera el, el acto para la entrega del premio eh, cámara de comercio lucía Miteriatra, que sabes que hace muchas acciones solidarias el, el atlético de madrid también de alguna manera con jorge querez ha estado ha estado metido eh, la fundación seguro etcétera etcétera no eh, esos han sido miembros también del jurado se ha elegido un dibujo Pues a un chavalito de nueve años que viene desde Madrid que se llama Marco y nos dejó a todos en la entrega del premio, aparte de un un artista y un auténtico pues creador, ¿no? Eh, eh, tiene un montón de palabra para nueve años que nos gustó mucho recibirle y como nos explicó la entrega del premio. Eso es lo que ha sido. Ahora todo esto eh, forma parte de un diseño que ya está diseñado con su dibujo, ¿vale?, Y el bolso físico ya está ya está hecho, se están haciendo más unidades en estos momentos, porque uno de los premios, lógicamente, para la mamá de Marco, se llevó el primer el primer bolso, digamos, eh, creado por su propio hijo, de diseño. Así que, y él se llevó un premio en una tablet para que siga dibujando y se diseñar y realice. O sea, que todo esto es lo que ha sido en estos momentos. Como es una entrevista de radio, no podemos mostrar el dibujo. Eh, ¿En qué consiste el dibujo? Y pues bien, te explico, verás. El dibujo lo podéis ver en la, en la web de Nincara, nincara.es. Este chico Marco nos explicó que tiene un cómic, y ese cómic, el protagonista, es un lapicero. Un lapicero de estos antiguos amarillos y negros, lo voy a intentar describir, con una gomita detrás el típico. Vale, pues ese protagonista y este autor de este cómic, que es Marco, lo que va haciendo en su cómic y en sus capítulos es borrar todo aquello que no le gusta o todo aquello que está mal. Entonces, en el dibujo he representar pues unas células del virus, ese a goma borrando, y dos niños sujetando las gomas y unas frases como diciendo que todo va a salir bien y juntos entre jun entre todos puntos juntos pues, podemos solucionarlo. Algo así viene a decir, ¿no? Pero podéis verlo en mincara.es. Creo que es una historia bonita, creo que es un dibujo muy creativo y, y desde luego, eh, en la mente de los niños todo este tipo de soluciones que, de alguna manera nos enseñó que hay que borrar problemas y pintar soluciones. Pues en eso que Marco nos ha dicho es el lo que estamos ahora mismo nosotros en Arcovi, intentando poner un granito de arena y ayudar a tanta gente necesitada que en estos momentos por desgracia como sabes, hay en, en, en nuestra sociedad. Pues un diseño muy original y estamos hablando con mensaje incluido de un niño de 9 años. Ahora, 9 años, por... ya tienen ustedes el diseño, ya tienen el bolso físico, ¿dónde se van a vender esos bolsos, por cuánto y para qué? Pues mira, verás, eh, el bolso saldrá a la venta el día 15 de agosto, ¿vale? Donde va a salir seguro es en la web de nincara.es, ¿vale? Un poquito más adelante también en la asociación de Arcovi, Nincara, tengo que decirte que es la empresa seleccionada, es la firma de la empresa seleccionada que ha hecho el bolso, que es Bolso Celiana, un, una empresa eh, muy conocida y con muchos años de experiencia que son de P3, ¿vale? Que son los encargados de hacer el bolso pues desde ahí eh, se podrá adquirir ese bolso, el precio son 49,99 euros con el IVA por incluido, que sabemos que tiene un 21% de IVA, y ¿qué otra cosa me decía? Teníamos para el qué ese dinero, ese dinero, ese dinero. Ah, para dinero, qué, es el bueno, lo más importante, lógicamente, el 100% de los beneficios va a ir destinados a, a Cáritas, Y, y, y en Caritas, pues bueno, es acciones directas para ayudar para las familias que lo están pasando mal por esta situación. porque qué han elegido ¿vale? ustedes Caritas y no otra ONG? Pues mira, para serle franco, fuimos la primera a Cruz Roja y por volumen de trabajo no pudieron, porque nos lo derivó el Ayuntamiento de Petrer y dijeron, a ver si se puede hacer con Cruz Roja. Pero cuando hablamos con ellos, es estos momentos son desgraciadamente tan, tan... Eh, Pues difíciles para mucha gente que están las asociaciones bloqueadas. O sea, la siguiente es eh, Cáritas, porque llamamos a Cáritas por, por, por, por una una persona que conocíamos en Cáritas y nos dijo, oye, queremos hacer esta acción, hemos llamado Cruz Roja, pero desgraciadamente están con un volumen de trabajo que no dan abasto y no pueden ocuparse de esta campaña. Y accedimos a ellos y nos han dado la cobertura para, para poder hacerlo, porque ahora lo que pretendemos es, eh, estamos ahora hablando con Carrefour, el grupo Carrefour, porque nos ha pedido, al menos el espacio de momento de la Comunidad Valenciana, los espacios de sus galerías para ven, eh, ponerlo a la venta sin coste y haremos esa sinergia de Carrefour, pero aún todavía estamos con este tema. Y luego, si Dios quiere, Caritas tiene un acuerdo a nivel nacional con eh, el corte inglés y uno de sus productos va al corte inglés. Intentaremos que, lógicamente, sea este es el producto que vaya al corte inglés y pueda ayudar lo máximo posible. Pues Arcovi es una asociación que, como hemos dicho, ha nacido este año con la intención también de, aparte de su carácter solidario, de fomentar la marroquinería, de crear y generar esa riqueza en esta industria. Una industria, Carlos, que en estos momentos está muy golpeada por el por esta crisis económica que nos deja el COVID. Eh, ¿En qué situación pues está? Pues mira, eh, como bien dices, Este problema generado por el COVID es un problema que ataca por igual a todos los sectores. vale Lo que pasa es que haces bien en recalcar esta industria porque, desde mi humilde punto de vista, si cabe, esta, esta industria estaba golpeada antes del COVID. Teníamos problemas, por ejemplo, como falta de aparadoras, como un problema de internacionalización, de retorno de empresarios que quieren volver. Y aquí, en la asociación, tenemos la fortuna de que el secretario es el presidente de la Cámara de Comercio de España en China de región sur. Javier Torá, que tiene una empresa que se llama S-Group Elegant Supreme, que es originario de P3, y hay empresarios que tienen retornar, pero no hay aparadoras para ofrecer y, y, y poder trabajar. Por eso hemos activado la escuela-taller y una serie de cosas. Otro tema importante es la digitalización. Eh, son empresas que han funcionado, son centenarias, y hoy en día la venta online, el tener buenos sistemas de inteligencia artificial y digitalización pues no están muy puestos al día en este tema y de a través de la asociación vamos a intentar echarles una mano para ponerles al día. Y otra importante para mí, eh, cuando se habla fuera de piel y de marroquinería, eh, casi todo el mundo se nos va a Ubrique y acá dice a Andalucía. Eh, no tenemos una marca a día de hoy global que represente eh, o que haga potenciar en nuestra provincia en este sector y mezclarla con otras inercias como turismo nosotros ya hemos hecho iniciativas donde nos vienen a visitar, donde vienen a comprar o a ver cómo se hace un bolso y todo este tipo de cosas son las que son susceptibles de trabajo y de esfuerzo desde una asociación que lo que pretende es intentar que este sector vaya mejor. El eh, eh. problema del COVID es añadido y en proporción hay que hay que ponerlo ahí, pero si nos centramos en los problemas nuestra nuestra digamos que nuestra nuestra voluntad y nuestro esfuerzo debe estar en los objetivos y en las soluciones. En los tiempos de crisis, uh -huh. los maris, desde uh -huh. mi punto de vista, se generan un montón de buenas oportunidades, se generan un montón claro. de, de espacios. Lo que hay que intentar dejar es esa vergüenza o esa esa falta de decir, oye, tengo problemas, no voy a salir a la calle. No, no, no. Es que lo que hay que hacer son momentos de sinergia, son momentos de cooperar, son momentos de buscar esos espacios comunes y esos puntos de encuentro ahí en la calle y de hacer iniciativas y de mover. Esta, esta mm. iniciativa benéfica no solamente va a ayudar a los, a, a, si Dios quiere, a cuanto más, mejor familias, con recursos económicos bajos o con otro tipo de problemas, sino que saca un buen número de trabajadoras en situación de ERTE para hacer un bolso. Entonces, eh, siempre va a haber espacios, ahora, por ejemplo, no se puede vender, lo, o hay más limitaciones en la venta, por desgracia, del pequeño comercio o de la gran superficie, pero se está potenciando la venta online. Si esta industria y este sector no está digitalizado, ni siquiera tiene una web, difícilmente vamos a poder vender fuera. Y seguirán pasándonos por la derecha pues otras zonas mejor preparadas otras ...empresas que sí que estén, ¿no?... Eh, claro, ...todo esto es lo que intentamos hacer desde claro, la asociación... ...claro, es lo que intentan ustedes hacer desde la asociación... ...y esto me preocupa un poco porque ustedes han nacido... ...como una asociación para poder resolver unos problemas que realmente llevan años, eh, lleva mucho tiempo, eh, yo llevo mucho tiempo escuchando que hace falta, los oficios han perdido en, lo de, en la industria de los componentes, se lo digo porque Elche es una industria de auxiliar muy potente para el calzado y los componentes del bolso eh, está, está en, en la industria de los componentes, se si han perdido los oficios, eh, la digitalización es el reto, para las pymes que hay pocas pocas posibilidades o oportunidades y luego el mail el main el elche o el main in spain o el mailín en la provincia de alicante eh, se lo digo porque si ustedes han nacido como asociación eso quiere decir que la administración pública la consellería o las patronales no están haciendo su trabajo no no estoy diciendo eso lo que estoy diciendo es que probablemente el trabajo no se ha activado de la manera adecuada yo lo único que le puedo decir es eh, yo soy consultor vale en un despacho privado en soto 12 abogados y tengo clientes de la marroquinería vale tengo algunos clientes de donde les hago yo soy consultor estratégico y desarrollo de negocio yo actúo donde se generan oportunidades a mí del pasado y de los problemas quién ha activado quién no o qué, qué faltas de iniciativas han hecho moverse a la consellería eso es otro debate en el que no quiero entrar. Yo me he encontrado una reacción absoluta y cooperativa. De hecho, todas las instituciones que les estoy diciendo y que les he nombrado antes han formado parte de Arcovienta en solo un mes y medio de vida. Yo llego cuando llego y actúo como sé y mi equipo actuamos. Y llegaremos a cubrir unos objetivos que hasta ahora entiendo que hacen falta. Pues Lo que se ha hecho en el pasado ni me corresponde, ni voy a estar acertado en decirle a usted cuáles son los motivos de sí o no, porque no los conozco. Yo me centro en la carencia y las soluciones. De hecho, ahora mismo venimos, estoy en 3 porque acabamos de salir con Miguel Ángel Herades, que es el director general de Caixa P3, para activar una, que ya nos ha dicho que sí, a través de una subvención de europea, activar una medida de escuela-taller eh, directa para, para nuestra asociación. Para mantener esos venimos. oficios, Carlos. Pues. Correcto. Pues no hay mucho más tiempo. Pues bienvenidas sean todas las iniciativas eh, que persigan precisamente convertir la crisis en oportunidades de negocio. Muchas gracias. Pues es lo que, lo que tenemos que intentar entre todos hacer. Pues muchísimas gracias Romario. Un placer estar en tu programa y que me dejes este espacio para para que llegue la ayuda a cuanta más gente posible mejor. Y ánimo a todos los que están haciendo iniciativas voluntarias eh, porque se necesita. Y no es una solo, se necesitan muchas.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 opción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 La Glorieta con Rosemary Alonso. Y cuando faltan 10 minutos para llegar a la 1 y me, a la 1 del mediodía, nosotros vamos a ponerles, como lo prometido es deuda, vamos a ponerles a los Rolling Stones. 4 Teleelch Radio marca los mejores precios del verano en Walscar.es. ¿Buscando coche de segunda mano? Aprovecha las grandes oportunidades en vehículos de restreno o de ocasión de Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Hasta el 30 de agosto encuentra descuentos adicionales en sus vehículos. Y si quieres vender tu coche, en Walscar te lo compran. Encuentra todas sus unidades disponibles en la web Walscar.es o visítalos en Sor José Falcorta 37, ELSE.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 En cualquier momento del día Adarbe Tetería Gastrobar Comida para llevar y menú diario Por solo 7 euros Adarbe Tetería para disfrutar con los amigos Y pasar unos fines de semana únicos El lugar ideal para tapear Tomar unas copas Y pasar buenos momentos Adarbe Tetería Gastrobar Calle Mayor de Raval 4 El Che La Glorieta con Rosmario Alonso. Pues nos tenemos que ir porque quedan tan solo tres minutos para llegar a la una del mediodía, ya estarán nuestros compañeros preparados para acercarles las noticias de este lunes 3 de agosto, noticias que nos dejan titulares como el inicio de las obras de peatonalización del casco histórico con el cierre de la corredora al tráfico hoy mismo, unas obras que se han adjudicado por medio millón de euros y que tendrán un plazo de ejecución de tres meses, hoy hemos hablado con la concejal de movilidad, Esther Riez, para explicarnos los detalles de cómo se van a acometer estas obras que serán por fases primero eh, la primera fase será el tramo comprendido entre la Plaza de Baix y las cuatro esquinas y después continuarán las obras hasta Puente Oficios es una de las noticias principales y ahora nosotros nos vamos con la música eh, con el género burlesco de Cher y de Cristina Aguilar volvemos mañana Show a little more show a little less Add a little smoke Welcome to Burlas Everything you dream of But never can possess Nothing's what it seems Welcome to Burles. Oh, everyone is buying Put your money in my hand If you got a little extra Well, give it to the band You may not be guilty But you're ready to confess Tell me what you need. Welcome to my You can dream of cocoa.